Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bienvenidos a nuestro programa La Glorieta de este miércoles 7 de julio. Tenemos 26,2 grados de temperatura... ...y ya lo han escuchado ustedes... ...la incidencia en elche del coronavirus se dispara... ...ha subido a algo más de un centenar de casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...la mayoría de los contagios son entre la población más joven... ...ya que esta cuarta ola nos llega... ...con nuestros mayores protegidos por la vacuna... ...y la mitad de la población al menos con una dosis suministrada... ...pero preocupa que muchos de estos nuevos casos... sea por la variante Delta... Ayer Sanidad registró 998 nuevos contagios en toda la comunidad valenciana, con más de 2 millones de personas en la comunidad con la pauta completa de la vacuna. Quizás por ello los hospitales no tengan cifras tan elevadas de ingresos. En el chayer el hospital Vinalocó seguía sin pacientes COVID y en el general está el joven de 18 años en la UCI que viajó a ese eh, viaje fin de curso a Mallorca y tres pacientes en planta. El presidente Chimo puch estudiará esta misma semana en la Comisión Interdepartamental, hoy además se reúne con los expertos, recuperar posibles restricciones para la hostelería y el ocio nocturno con el fin de frenar el avance de los contagios y ganar tiempo hasta conseguir vacunar a los más jóvenes. Se espera suministrar las dosis a los de 20 años en la segunda mitad de agosto, pero esperemos que las vacunas lleguen para cumplir con ese calendario. De ello hablaremos en nuestra ronda de noticias. Antes, en unos minutos, tendremos esa tertulia de los miércoles con los periodistas. En esta ocasión contaremos con el periodista Sacramento Alvear y con el político Joan Antonio Altra. Con ellos haremos un repaso a la actualidad local. También continuaremos con más entrevistas de los portavoces políticos. Hoy sobre las 10 de la mañana tendremos a Esther Ríez de Compromiso Seguiremos abordando las políticas medioambientales con el presidente de ASA... ...y las políticas de juventud con la Edil Margantón... ...para terminar el programa con magia... ...con la participación de uno de los magos más creativos del mundo... ...Adrián Carratalá, que estará acompañado por otro mago... ...de Ilche, Joan Vidal... ...eso será sobre las doce y cuarto del mediodía... ...y a la una menos diez... ...les leeremos esas ofertas de empleo que colgamos y actualizamos a diario en nuestra web www.telelch.es Ahora con la música volvemos a recordar a la gran Rafaela Carrá que se nos fue esta semana con 78 años. Murió con su fiesta, la fiesta que sigue viviendo toda Italia tras conseguir eliminar anoche a la selección española en esa tanda de penaltis tras un partido de verdadero infarto y que supo a final de Eurocopa. Van hasi canviar mi vida, aquesta noç, aquesta noç, que he restat abandonada, oi que sento, perquè no sento, quan dos vaig desserrado, quan dos peces de desfertiado, elle que era culpa mea, que no la vaig a subirta i jo li dic que si no estàs tu què voig a fer si no he sabido que és perigroso de dir sempre la veritat si un dia se ha sentit no, digas que le quieres calla-lo i jo li dic que si no tú, voy a fer si no he sabido que és perigroso de dir sempre la veritat per això aquí Vengo yo a esta fiesta con un Sissi Fiesta. ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta con amigos y sí, sí, sí. Esa noche me sentó contenta, esta noche, esta noche, ha lo que yo esperaba, aparecido, aparecido. No se parecía nada él, me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya al diablo la libertad. Y me ha dicho si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no tú? he sabido que el peligroso de dir la verdad si sí, me has sentido enamorada no que quieres, cállalo. Él me la Mira por qué hago esta Tina, si natú no si no Mira, okay. Ha tuyo esta fiesta y me lo conoces.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 ...el director de cine Richard Donner... ...que ha muerto a los 91 años de edad... ...el creador de los Goonies, de Superman o de Lady Halcón... ...historias que marcaron muchas generaciones. <risa> Y ayer el viento de Poniente disparó las temperaturas, pero hoy el sol seguirá calentando menos, sin asfixiarnos. Kh Es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 te esperamos en Skate Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en El Chesor José alcorta 41. La chatunga tiene algo que me gusta Y no sé, aunque lo piense, que será la chatunga eh, La chatunga, bah, la chatunga, eh, la chatunga oh. Quizás sea que su sangre de española Le compire se si sale oh, che me fa la chatunga e la chatunga va la chatunga eh, la chatunga va chatunga ho tanto amor io dareno se sé che io dare che solo mira me Look at bridge and do me in under jello, see, lecce to me, lecce to me, yeah, lecce to me, lecce to me, yeah, lecce to me, lecce to me, lecce to me, lecce Descalzo I la certuna I la certuna I la certuna I la certuna I la certuna I al quebrar Se sé seguro que jamás la olvidaré. La chatunga, eh, eh, la chatunga, bah, la chatunga, yeah, la chatunga. La oh, oh. chatunga, por amor, yo daría no sé qué, yo daría qué, solo mírame. Lloc que perdiem tu la chatunga la chatunga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 cada respiro, sonrío, un frío descorcho una botella. Si el hijo es mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte de Ricardo conmigo. Y si no me sale del ca Y si no me sale del corazón Voy a aprender a decir que no Si quiero mejorar el mundo Primero voy a animarme yo que no, que no. Me he vestido con ropa a la moda Me he puesto muy mona para gustarme a mí He comprado un ramito de rosas así nerviosa Me he pedido salir Tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo. hay que tontería, María, si te quedas sola pa' toda la vida! Vistiendo los santos con cientos de gatos, llorando sin compañía. Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad, parte dedicado, no mires. Y si no me sale del corazón Voy a aprender a decir que no Quien me quiere le va a comprender Llevo no, una no, tiza lo va a complacer Y si no me sale del corazón Voy a aprender sale del corazon voy a prender a decir que no que no me quedele la sombra enme yo no na tisa la plata y si no me sale del corazon voy a prender a decir que no si quedo mejor en 1.4 Tele-Elch Radio Marca La Correa con Rosemary Alonso Pues después de esa selección musical, eh, vamos a comenzar eh, este programa con la tertulia de los miércoles. Esa tertulia donde repasamos con periodistas pues todos los temas de actualidad. Hoy, en esta ocasión, tenemos en el estudio de Teleelchen Radio Marca a Sacramento Alvear, a quien damos la bienvenida a Sacramento. Muy buenos días. Hola, buenos días, Ros. Hay asunto, hay temas hoy que abordar y a los que hincar el diente, y uh, pues de forma telemática tenemos al político Joan Antoni Oltra, buen día Joan Antoni. Hola, ¿qué hay? Buen día. Decimos que tenemos tema para hincar el diente. Comenzamos contigo, Joan Antoni, por eh, el archivo de la denuncia del Partido Popular. Vamos a ver cómo están las cosas con eh, el Partido Popular, el equipo de gobierno. El PP denunció hace un mes ante la Fiscalía Anticorrupción el eh, fraccionamiento de los contratos menores en el Ayuntamiento por considerar que puede que podía haber un delito de prevaricación y fraude. La Fiscalía dice que no, que no ve nada, que sí que hay fraccionamientos de contratos menores, que son evidentemente como indican los informes de intervención reparos, pero que no eh, hay delito. Con lo que la vía penal eh, se cierra con este archivo. El PP dice que quiere seguir adelante, que llevará el expediente, todas las eh, facturas que ha conseguido ahora a la agencia antifraude en la Comunidad Valenciana para iniciar eh, pues la vía administrativa, responsabilidades para el equipo de gobierno por considerar el Partido Popular, que no se están haciendo las cosas bien. Y ayer el alcalde y sus socios de gobierno pues eh, convocaron a todos los medios de comunicación para decir que esto ha sido pues una artimaña del Partido Popular y que lo que debería hacer el Partido Popular es pedir disculpas porque ese archivo de la Fiscalía Anticorrupción ha puesto de manifiesto que ellos hacen las cosas bien. Evidentemente, Ruth no ha pedido disculpas. Ha dicho que de eso nada porque, aunque se haya cerrado la vía penal, el fiscal, el Ministerio Público ha dicho que aquí hay irregularidades. Bien, pues John Antoni, como ves? este, este rey cerrafe, este asunto? Bueno, yo creo que es evidente el fracaso del Partido Popular en su estrategia de politizar el tema, ¿no? O sea, de politizar, perdón, de judicializar el tema. Eh, si la Fiscalía Anticorrupción, que es el órgano, digamos, competente para este tipo de cuestiones, estima que no hay delito, pues el tema, la verdad, que pierde bastante importancia, ¿no? que lo remita ahora a la agencia antifraude no deja de ser curioso no pero claro si la el órgano judicial que tiene que investigar los delitos dice que no lo hay y, y ese mismo órgano lo envía a otro órgano administrativo en este caso de la pues la verdad es que el, como el tema de la justicia en este país cada vez se entiende menos pues no pasarse la pelota de uno a otro que, que vamos yo no eh, creo que esto no, no, no lo entiende nadie no aquí lo importante en todo caso es si había o no había delito, que eso sí que era un tema serio, un tema importante, se dijo que no lo había y la fiscalía ahora lo ha, lo ha eh, digamos, eh, correspondido. no Por lo tanto, yo creo que lo que toca es insistir en el debate político, yo creo que judicializar en exceso a la vida política es un error, lo haga la, quien, el partido que lo haga, y por lo tanto lo que hay que resolver y hacer bien las cosas es todo el papeleo y la tramitación administrativa de los contratos. Ahí sí que hay que ser serios y seguir insistiendo en que las cosas se tienen que hacer bien. Gobierno y quien gobierne. Eh, Sacramento, esta denuncia, este empeño del Partido Popular de llevar estos contratos menores eh, a, a, a todas las instancias, habidas y por haber, a ver, tiene, y... ¿produce daño colateral? A ver, yo lo que veo es que, a lo mejor, lo que... Ha... Ay, me me has bajado a mí. Me has bajado a <risa> mí. Lo que ha ocurrido ha sido, pues eso, que, que desde el punto de vista penal no tiene mayor trascendencia el hecho porque no se considera una causa suficientemente grave como para atenderla. En este caso, el señor juez, junto con el Partido Popular y junto con la propia intervención, reconocen que hay irregularidades en el proceso de, de hacer esos contratos, que es de lo que se trata que, que se, de corregir. Yo sé que, ver, es más fácil decir, oye, mire usted, es que no se puede judicializar todo, todo. vale, de acuerdo, no se puede. Yo le digo al señor interventor, al señor alcalde, a los señores concejales, oye, esto hacerlo bien, mira qué tal, mira qué cual, y no me hacen ni caso. ¿Qué recurso me queda? Porque es que no tengo otro, o sea, yo considero que se ha cometido una ilegal, una irregularidad, cuando menos, cuando menos una irregularidad. Pues tendré que decir, "Eso, a bien, alguien tendrá que corregir aquello que yo creo que se debe corregir, ¿no?" Y en caso, volvemos a la de siempre. La última vez que estuve, estuvimos hablando otra y yo comentábamos la cantidad de cosas que se hacen mal desde hace un montón de años. Y sabemos que se hacen mal, pero nadie las corrige. Entren unos, entren otros o estén los del medio. Oiga, tanto costaría decir, vale, de acuerdo, mira, en lugar de decir que el PP está tal o que el otro está tal o que el tal es cual, vamos a poner solución a esto y a partir de ahora estos contratos que se parten en trocitos para adjudicarlos directamente, no se va a hacer. Arreglado, fuera. Yo creo que eso es lo que habría que hacer. Así no habría vía judicial, ¿eh? No habría de ninguna forma. Pero no nadie lo hace. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué nadie lo hace? Oltra, eh, esto es una mala praxis que se hereda y que parece que no hay voluntad de solucionarla. ¿Por qué? Bueno, la verdad que es una práctica que está en los, bueno, en los ayuntamientos, en la Administración General, implantada desde hace años. O sea, la Administración padece de excesos de burocracia, falta de agilidad, todo eso yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que está ahí, en muchas ocasiones no se puede responder con la agilidad necesaria ante los problemas que se, que se plantean en la sociedad. Eh, digamos, las normas están planteadas para un modelo que no que no es el, el, el actual y también es verdad que a veces pues se aprovecha para determinada picaresca y eso es, eso es evidente, ¿no? O sea, siempre es mucho más cómodo pues adjudicar contratos, digamos, a dedo, fraccionados, eh, para gente más o menos conocida, Y eso, pues, eh, vamos, ha pasado en casi todos los ayuntamientos de España, ¿no? Incluido el gobierno. O sea, la defensa al otro día del Partido Socialista, cuando el PP denunciaba, era recordar que la época de Pablo Ruz también se habían producido unos sé, cuantísimos casos más o menos parecidos a, bueno, a ver aquí quién, quién la, la tiene más grande, ¿no?, en, en, en este aspecto de las irregularidades. O sea, yo, vamos, creo que, que hay que insistir en que las cosas se tienen que hacer bien. la Los órganos de administración y de gestión de control presupuestario de los ayuntamientos deben de reportarse O sea, si un interventor dice que hay determinada cuestión se está haciendo mal, pues habrá que analizarlo antes de que eso siga adelante, ¿no? O sea, ese, ese tipo de cuestiones sí que son importantes. Ya digo, la tendencia del político de turno siempre será ir a lo más fácil, y lo más fácil o lo más rápido no siempre es legalmente lo más correcto. ¿Esto se solucionaría con eh, eh, conseguir ya de una vez por todas una plaza fija de interventor y que los interventores no tengan esa provisionalidad en sus cargos? ¿Oltra? Ay ay ayudaría. O sea, lo, lo que es... Ahí sí que podríamos decir que es una irregularidad en mayúsculas, ¿no? Un ayuntamiento como el delche, el tercero del país valenciano, tenga la plaza de interventor un cuarto de siglo. No, no sé si habrán ayuntamientos en España o en el planeta que en los que se dé esa circunstancia que esté ocupada de manera provisional por funcionarios de la casa pero que no tienen digamos la plaza en propiedad de interventor no con lo cual pues es facilísimo cesarlos cuando a mí me interesa ¿eh? o premiarlos cuando a mí me interesa no yo creo que eso es una eso sí que es una anomalía que se debería de corregir ¿eh? y que y que no tienen vamos razón de ser porque cuando a veces sean justificaciones de que la plaza ha salido concurso y no opta a nadie habría que ver también por qué no opta a nadie a ver si es que también se han puesto tantas dificultades eh, digamos para que no pueda optar a nadie que no, que no le pueda ser atractiva a nadie eso sí que ya digo una anomalía bastante grave que de ahí se pueden derivar eh, cuestiones bastante feas no y como ejemplar no me parece en absoluto el modelo ejemplar del interveno elche así te parece eh, no, no, es, que ningún equipo de gobierno no, haya al menos intentado pues sacar a concurso yo la plaza de coincido totalmente con otra es que es un, es un eh, no, ya no solamente es un defecto técnico de la administración de, de, de elche es que es un defecto de, de vamos en comparación con el estado debemos estar haciendo el, en relación con el resto de los ayuntamientos importantes como es el del elche debemos estar haciendo el ridículo más espantoso porque claro el interventor provisional, el funcionario, tiene siempre una espada de Damocler encima. ¿Por qué? Porque no tiene la plaza en propiedad. Cuando tienes la plaza en propiedad, eh, tienes otro planteamiento. Porque si te viene un expediente en tu contra, eh, te estás jugando toda la carrera. Te estás jugando todo. Entonces, no sé, aquí, en otras ocasiones hemos comentado lo del arqueólogo, ¿no? Es decir, ¿por, sí. ¿por, qué, ¿por qué nunca ha habido un arqueólogo municipal en un pueblo como Elche que das una patada, o sea, haces un agujero y sacas un jarrón eh, ibérico, ¿no? Eh, ¿Por qué no se hace? Pues es todo intereses eh, políticos es que no, no, no tiene ninguna otra razón técnica no es, es muy es muy complicado eso los políticos que hemos tenido y quién le ha explicado al político que entraba que estas cosas son beneficiosas para según que otras cosas no entonces claro seguimos exactamente igual y estamos haciendo muchas veces matando al mensajero sin atajar el problema o poniendo bien mirando la tirita en lugar de ver la herida Y lo que había que hacer es acometer las heridas de una vez por todas y solucionarlas, ¿no? Bueno, por fin, por fin, en cuanto a lo del arqueólogo, ya tenemos. Sí, sí, bueno, pero... <risa> ya lo tenemos, <risa> por fin, este año. Es que mira todo lo que tenemos alrededor de Elche. Es decir, es que, o sea, en alrededor de Elche y en el centro de Elche. Porque aquí sí. haces vas a faltar una calle y te encuentras debajo una muralla. Y entonces, ¿cómo es que nadie... ¿Cómo es que hay que contratar servicios externos para hacer esto? Tú contratas un servicio externo, eh, una empresa... Y la empresa le dice, hombre, nos vendría bien que este hueso que ha aparecido no sirviera para nada. <risa> y entonces lo dice, por pues mí usted, de acuerdo, no sirve para nada, ¿me vamos a contratar otra vez? <risa> claro. Pues pues vamos a hablar ahora de una contrata que ha sido muy polémica, la contrata con la partisa que se ha rescindido porque no se quiere llevar a cabo el proyecto del mercado central con aparcamiento subterráneo. Así que ahora se rescinde y el provisional que está implantado ahí en la avenida del País Valenciano, la Comunidad Valenciana, pues se va a convertir en definitivo. Y pimesa va a asumir la gestión de los placeros de ese mercado provisional ahora que a partir está fuera de la contrata tras el acuerdo del equipo de gobierno. Bien, pues ayer la concejal de urbanismo, Ana Arabid, ...dijo que se ha dado un paso importante... ...que pimesa ya ha asumido la gestión directa... ...de los puestos del mercado provisional... ...primero vamos a escucharla... ...luego vamos a analizar cómo vende el equipo de gobierno... ...sus noticias... ...vamos a escuchar a Ana, David. ...notificada a todos los interesados... El, ...una vez notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno... ...por el que pimesa asume la gestión... ...del mercado provisional... Desde la propia empresa empresa pública se ha procedido a contactar con la Partisa a los efectos de llevar a cabo una transición ordenada en la gestión con la voluntad de que este cambio no tenga ningún impacto en el funcionamiento del mercado. Desde Pymes se ha solicitado la información y documentación necesaria para poder asumir la gestión del mercado provisional, contratos de suministros, de seguros, servicios, etcétera, y se ha solicitado, por lo tanto, colaboración para que pimesa pueda iniciar de forma inmediata la gestión sin afectar a la actividad que se desarrolla en el mercado provisional. Decir que las primeras conversaciones han sido muy positivas y de absoluta disposición y colaboración por ambas partes, lo que valoramos sin duda positivamente, dado que una transición ordenada es la garantía para que los placeros puedan seguir prestando el servicio en las condiciones en las que venían prestándolo hasta ahora. Una vez notificada... Bien, pues estas han sido las declaraciones que ayer nos enviaban desde el organismo de comunicación de la Concejal de Urbanismo. O sea, que pimesa Pymesa, dicen que ha asumido la gestión, pero lo que realmente ha hecho es hablar con la partiza, según a, a Naravid, con eh, una valoración positiva, porque quieren conseguir una transición ordenada y que no afecte al funcionamiento del mercado. Y ya le han pedido la documentación. Esto es iniciar. El, ...el asumir la gestión directa. ¿Vosotros confiáis en que esta transición de Aparcisa a pimesa va a ser ordenada... ...y no va a tener un impacto sobre el funcionamiento del mercado provisional? Esto es lo importante. Sacramento. A ver, yo lo que deduzco de las palabras de la concejala es que... Eh, ...se ha pedido a, a Aparcisa que dé la documentación que tiene de un contrato... ...que firmó Aparcisa con un segundo. Ese segundo no ha sido comunicado todavía lo va a llevar otra empresa que no figura para nada en todo el planteamiento de la concesión administrativa para construir el mercado, con lo cual habrá que hacer más de una cosa. Y tanto buenismo, tanto buenismo, sinceramente, a mí entre la, la relación entre una administración pública y una empresa privada, cuando las cosas se ponen tan buenas, tan buenas, tan buenas, en un proyecto de esta envergadura, me asusta que te digan que van a colaborar contigo. Y además, estamos oyendo solamente una parte, claro. una parte de todos los que hay. Por cierto, la tercera parte, que son los placeros, ...todavía no se han enterado de nada... ...porque no han recibido ninguna comunicación de nadie... ...porque de, otra cosa, de Pymesa no pueden recibirla... ...porque Pymesa no existe en un, con, en un contrato entre dos. Pues yo te puedo decir... ...que nos hemos puesto en contacto con los placeros... ...y esta ha sido la respuesta de la presidenta... ...ha dicho que... Eh, ...tanto ayer tarde como hoy... ...querían reunirse con su abogado... ...con lo que no podían estar hoy en el programa... ...porque tienen que hablar primero con el abogado... ...y sobre lo de pymes ha dicho textualmente... ...nosotros solo tenemos... Conocimiento de que están hablando las dos empresas, pero nada más. Esta ha sido la respuesta de Mericel Trota, presidenta, bueno, representante de los placeros del mercado provisional. otra ¿cómo ves este sí. asunto? ¿Vamos por buen camino para una transición ordenada? Bueno, todo lo referente al tema del mercado central y el mercado provisional, pues es una consecuencia directa de, del tema. Eh, son Es todo un espectáculo, ¿no? porque algo que se empezó tan rematadamente mal en su día, pues la verdad es que no sé la, la pinta que esto tiene para poder acabar. Yo creo que aquí, en este caso, los placeros están entre dos juegos. ¿eh? Son víctimas colaterales de un conflicto entre el ayuntamiento y, y la sociedad que en su día fue adjudic adjudicataria de la construcción del mercado. Y, lógicamente, tendrán que prepararse documentalmente para ver qué hacer, asesorados con sus abogados, porque la situación, como decía Sacramento, pues no está nada clara. Eh, pimesa es un tercero en la, en la cuestión y no sé hasta qué punto eh, puede intervenir en, en el asunto. Lógicamente, seguir a Parcisa con, con el tema tampoco parece muy serio cuando se supone que se ha rescindido la contrata con ellos, ¿no? Pero claro, estos señores o sea, estuvieron pagando, tienen unos compromisos, deben de seguir pagando y bueno, pues ahora están cogidos ahí entre dos fuegos, ¿no? Yo, y además con errores y fallos en cuanto a notificaciones... otra Oltra, eh, a... permíteme un momento, perdona que te interrumpa. Sí. Mira, vamos a suponer una, una situación concreta. Yo soy aparcisa, que soy muy bueno, muy bueno, muy bueno, no me importa perder los billones que haya puesto y le digo al ayuntamiento que sí, que deshago el contrato. Y entonces los placeros me dicen, "Vale, y la pasta que hemos soltado hasta ahora, ¿qué hace? Ah, no, no, a mí el ayuntamiento me pide caga esto, pedístra al ayuntamiento que lo devuelva el ayuntamiento, no gana no tienen ellos impuestos para Pues nada que lo haga el ayuntamiento, porque lo va a hacer Pimesa." Y el placero le dice, "¿Y quién es Pimesa?" "Eso para mí quién es, por cierto, cuando gobernaba, cuando no gobernaba este partido, que hay, estos partidos que hay ahora en el gobierno de Elche, esto era ilegal y ahora ya es legal? ¿O hay que legalizarlo todavía y vamos a seguir haciendo trámites antes de legalizarlo? Estamos en un en un tinglado es absolutamente increíble sí, ¿eh? yo no sé cómo hemos llegado hasta aquí porque cada vez lo estamos complicando sí, sí, más sí. es que sí, sí, no, y, no y, tiene solución y además además con víctimas eh, como en este caso pueden ser los placeros pero algo todavía más importante que una de las víctimas aquí principales del tema es la ciudad de elche porque no solamente ha tenido ahí durante esos siete años ya el muerto del mercado central las condiciones que está sino que ahora como una posible compensación encubierta ¿eh? ya se está hablando de que ...el mercado provisional, que era una ilegalidad... ...que era una barbaridad... ...que afeaba a un entorno eh, muy bonito... ...en la avenida del Perio Valencià... ...pues lo que tiene que hacer es quedarse... ¿eh? ...incluso tal vez hasta hasta aumentar su volumen... ¿eh? ...para dar eh, más servicios... ¿eh? ...y bueno, esto a lo mejor es el caramelo... ...que se quiere utilizar... ...para, digamos, evitar conflictos... ...con parte que está legítimamente afectada... ...pero claro, este caramelo es un caramelo envenenado... ...porque en la ciudad de Elche... Yo creo que, que no se merece que lo que, que eran unos jardines muy bonitos, pues ahora quede un mercado que yo creo que no corresponde estar en, en esa zona. que la, la solución que hay que buscar y que insistir es que esa actividad de mercado con otras características más modernas, etcétera, etcétera, vuelva al, al lugar tradicional que siempre tuvo, que era el mercado central adaptado a las nuevas circunstancias. O sea, no eres partidario de que se quede en la avenida del País Valenciano, el alcalde no. estaba diciendo que ellos las soluciones es a la que plantean, e incluso de, de sacar a concurso la licitación de un nuevo proyecto de mercado definitivo emblemático. Y sobre las alturas, eh, en principio son las que hay, pero mmm, dice que está abierto a nuevas ideas. Un peligro. Efectivamente. Eso es lo que dijo en la última entrevista que se le hizo aquí mismo. A ver, el sacramento. De forma, de forma, yo, a ver, me parece recordar el origen. Es que claro, luego al final olvidamos con tanta noticia y tanta cosa, olvidamos la historia. ¿No se trataba de salvar el mercado actual? ¿El mercado viejo de, de 1960? ¿Todo claro. esto no ha empezado por esta cuestión? Entonces, ¿por qué claro. se, se pide ahora proyectos para ver qué hacemos con la zona? Eh, ¿Qué vamos claro. a derribar esto y vamos a hacer un jardín? Por otra parte, ¿Sabes otra lo que sería curioso, curioso de verdad? Que los placeros dijeran, bueno, si no hay aparcamientos, nosotros no nos movemos de aquí. El ayuntamiento dice, no solamente no os movéis ahí, sino que vamos a hacer un gran aparcamiento en José María Buc, que lo va a hacer a Parcisa. ¿Qué te apuestas? Dime, ¿qué te apuestas? <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Qué te apuestas? Como, como, bueno, no <risa> ¿Cómo, sé. ¿Cómo compensación? Como, como, como combinaciones, todo es posible. Ahora, también es verdad que eso legalmente claro. tiene su fuerza, porque ah. claro... ¿Cómo exactamente? O sea, cualquier actuación de esa índole no se puede adjudicar directamente a nadie. Vamos, lo de los contratos menores sería de chiste, en comparación <ríe> con este. Efectivamente, esto tendría que seguir a la a licitación, porque estamos hablando de un proyecto de no. mucha envergadura. Como decías... Bueno, si don pida, no, no, eh, no la, la cuestión pero... es que estamos hablando... Os he preguntado una transición ordenada, y aquí menos orden creo que va a haber mucho mucha polémica. Lo cierto es que es como ha dicho Oltra, esto es un dardo envenenado, ya veremos cómo acaba el asunto. La otra cuestión es ¿Qué pensáis vosotros que va a pasar con el viejo mercado central? ¿Al final se va a derribar otra? Pero se va a caer solo. ¿Por qué? Pues, ¿Porque con el amianto sí, sí, sí, sí, y, y con eh, sí, los graves problemas sí. estructurales que tienen? Si no se cae solo, que yo creo que es lo que alguna gente desearía. No, parece que lleva camino de, ¿eh? O sea que... incluido, incluido en el equipo de gobierno. Exactamente. Eh, pues, eh, si no se cae solo, es posible que, que la apuesta, por lo menos de... ...una parte sustancial del de, de equipo de gobierno... ...se es derribarlo, ¿Eh? derribarlo con la excusa... ...el famoso concurso de ideas que se dijo... ...que de cuando en cuando resucita... ...para hacer allí pues un entorno de un jardín... ...de tal y tal, y que justifique el derribo... ...yo creo que el PSOE en este caso tiene bastante claro... ...que no apuesta en absoluto por el mantenimiento de, de este edificio... ...a pesar de una serie de detalles... E importantes en la arquitectura de este municipio que reúne y que se podrían eh, mejorar sustancialmente y, y a cambio de eso pues apuesta por consolidar el mercado provisional en la zona de y, la avenida. Y, ¿vale? y, y Es un planteamiento no. justo al revés de todo lo que han estado diciendo durante todo este tiempo. Y efectivamente. ¿no? Por eso os pregunto, ¿qué pensáis que compromiso va a hacer? porque esa es la postura del equipo de gobierno, de los socialistas, de derribar el viejo mercado, con esto de la excusa del concurso de ideas. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué compromiso va a hacer Sacramento? Pues yo creo que aceptarán al final la idea que se imponga dentro del equipo de gobierno, si sí, el mantener como si es derribar, pero no parece, como dice otra, muy, muy viable, por lo visto, el que se mantenga el mercado y empezar a hacer obras ahí y reacondicionar re todo ese enorme espacio del centro, centro, centro de la ciudad. Es que es complicado. Yo casi bueno, que, coincido con la que casi todo el mundo piensa que es mejor derribarlo y hacer otra cosa, no sé. O, o no, bueno, o dejar yo, el yo, espacio libre. Ya, pero sí. es que corres no, el peligro no, no, de no, no, no, no, venga que venga encima, ¿eh? ¿A ti qué te gustaría? Yo, yo creo que el edificio hay que mantenerlo, hay que reordenarlo también, hay que, lógicamente pues hay que sacarle todos los alimentos que tenga ¿eh? y hay que reordenarlo. No se puede volver al mercado que había ahí hace 7 u 8 años, ¿no? Eso ya no corresponde a lo que elche en la zona centro necesita, hay que apostar por otro modelo, os lo hemos dicho reiteradas ocasiones el mercado de San Miguel, por ejemplo en Madrid, eh, el tema de la, la, la boquería en, en, en Barcelona, mercado digamos, de otro tipo no o sea, que busquen no solamente vender alcachofas, ¿eh? sino uh -huh. o sea, lugares de encuentro ¿eh? o sea con otra actividad, mucho mejor uh -huh. más reducida si se quiere ¿eh? en un entorno que además respete, visualice los restos arqueológicos que ahí se encuentran que eso es bastante fácil o sea, que hay ayudas europeas para mm. para este tipo de remodelación de, de, de mercados y esa es la apuesta que, que hay que hacer mm. a mí me, me preocupa un poco en este caso por la pregunta que tú perros hacías del tema de compromiso el silencio excesivamente frecuente de, de compromiso en, en temas de este tipo no O sea yo creo que debe de tener visibilidad si es que tiene alguna propuesta alternativa no lo sé Pero vamos, espero que sea así, ¿no? Se lo en preguntaremos a... hoy a la portavoz, que la tendremos a las 10 aquí. No, eh, no, no hay mucho tiempo y todavía tenemos otro tema. Vamos a ver si somos ágiles en este. Oltra, tú estás en Santa Pola, te libras del, de las obras, de las molestias de las obras del derribo del Hotel de Arenales, pero por fin han comenzado. Eh, Sacramento. Eh, ¿Qué valoración realizáis? Al final se ha cumplido el plazo que dijo el alcalde. Al último día del mes de junio comenzaron ese de, comenzó ese derribo. Sí, la única cuestión que yo le veo, mira, por, a ver, bienvenido sea el derribo y bienvenido sea la, la, la planificación nueva de toda aquella zona, pero lo que me parece fatal es que precisamente en el verano se haya tenido que poner en marcha toda esa cuestión cuando vas a, en fin, gracias, gracias, o lamentablemente no hay muchos turistas que vengan eh, este verano, pero a los que están allí viviendo, a los que están veraneando allí, pues todo van a ser molestias cuando esto se hace en enero y prácticamente se hace con a lo mejor con algún que otro temporal que obligará a parar las obras, pero nada más, y todo lo demás hubiera sido mucho más tranquilo, mucho más sano, cuando además también hay amianto que resolver en ese sí. en ese edificio, ¿no? Es complicada la situación. Pero bueno, bienvenida sea es eh, lamentar que los vecinos van a tener molestias es que ultra si sí, yo coincido o sea creo que es la peor época para actuar eh, pero bueno me imagino que el ayuntamiento ahí no, no habrá podido hacer otra cosa ¿no? mm. eh, lo importante es que esto se pueda ya derribar y aquello liberar de ese decesivo que allí ha estado demasiado tiempo y alegrarnos porque el proyecto inicial que había de restauración Y de consolidación no se ha hecho. ¿eh? Darle las gracias al ciudadano ¿eh? que en su día denunció lo que el ayuntamiento no estaba viendo, ¿no? Que se estaba excediendo de una manera tremenda la licencia que había, porque claro, si no, ahora lo que tendríamos allí sería pues, un edificio mastodóntico ¿eh? que, que, bueno, tendría un impacto, digamos, para toda la vida, ¿no? La playa de Arenales. Mm. Hablamos ahora del geriátrico de Altavix porque de nuevo las asociaciones han salido a la calle, el lunes se concentraron a las 8 en la Plaza de Baix y eh, hubo ausencias. Los dos concejales de Compromís no estuvieron en esa concentración donde se pedía, se exigía a Mónica Oltra que por favor intervenga ya y que solucione o ejecute esa partida presupuestaria de más de medio millón de euros que haya consignada para mejorar eh, las deficiencias que llevan denunciadas durante años en el geriátrico de Altavix pero la más importante y la más urgente es la falta de aire acondicionado y la lista es larga faltaron los concejales de Compromís y faltó también el alcalde, dijo el alcalde que por motivos personales estas ausencias tienen una interpretación importante, una interpretación política Sacramento. Yo no sé si política o no pero sí quedan sentido a la palabra sinvergüenzas, o sea sin, sin ningún tipo de vergüenza se sigue planteando año tras año esta situación sobre personas mayores y familias indefensas ante la acción de la administración pública, cuando hay además presupuestos ya establecidos y planteados para, para atajar todo eso que además repercute sobre los indefensos, las personas mayores indefensas. Por cierto, esta situación se conoce desde hace años. Nadie hace nada para arreglarla, incluso presupuestando. A ver, yo me, me imagino que los de Compromís les daría vergüenza acudir y encontrarse con toda la gente enfrente. Pero es que el PSOE está en las mismas. El PP está en las mismas. Es que están todos igual de implicados en esta cuestión. Es otro de esos problemas que vamos heredando año tras año y nunca le ponen solución. Y en este caso, es un problema que incide directamente sobre los más débiles. ¿Oltra? Sí. Bueno, el tema de las residencias de mayores en toda España ha sido una vergüenza. O sea ha sido pues una, un masacre de agente mayor la que ha muerto ahí y ha, y ha pasado pena por las condiciones en las que están y el che no se ha librado de esa de esa situación. Eh, me parece muy lamentable que, que incluso la digamos la lenta reacción que ha tenido la administración, en este caso Consellería, para presupuestar 600.000 € para reformas se se se entrampe en el papeleo y no llegue, o sea, y mientras tanto pues, claro, la gente mayor no tiene culpa de esa situación y lo está pasando peor después de haberlo pasado pero tremendo. Pero, Oltra, ¿no? discúlpame, discúlpame. Mira, esto incide en una serie de gente muy concreta, muy específica, con muchas dificultades, y si estás en una residencia que no es pública pagando un dineral porque atiendan a tus personas mayores... No, es pero por, aquí es, es, por, es pública. Eh, eh, es, sí, digo que, si, si, no es pública, ¿no? que si no estás en una es residencia... Privada, que en una Si no estás en una residencia privada, si no estás en una residencia privada pagando un dineral, es porque no puedes, y entonces estás en una pública. Sí. ¿No te parece sí. grave... ¿Que el alcalde de Elche no coja el coche, se plante un día en la consellería correspondiente, sea de quien sea, y empiece a pegar gritos en, por los pasillos hasta que alguien le responda y le dé una solución? Es que yo veo... Eso oh, eso lo veo grave también. O sea, que no haya ningún tipo de movilización. Es que es Movilización bueno, municipal. municipal eh, ah, aquí. política. política. Eh, Hubo la movilización no. de los familiares. Por eso os pregunto. en eh, Bueno, el Sacramento ha contestado, pero, Oltra, eh, las ausencias de compromiso... Eh, no deberían haberse realizado. Eh, ¿Esto qué significa? ¿Que los concejales apoyan la gestión de Mónica Oltra? No, yo yo creo que en un caso como este, que está demostrado que, que las condiciones son manifiestamente mejorables en esta residencia y después de lo que ha pasado, muertos y eh, contagios, contagios o sea la reacción es solicitar a la consellería y si para eso hay que concentrarse, hay que ir. O sea, los concejales tienen que ir. Y si es que alguien intenta, por pues claro, en estos temas todos sabemos lo que pasa, si es que alguien intenta desde PP, desde tres partidos, decir, bueno, ¿qué esto que está pasando ahora? no había, o sea, Ustedes han gobernado 20 años la Generalitat ¿eh? y han sido responsables también de servicios sociales. O sea, ¿qué han hecho aquí? Porque esto no es cosa de, de hace cuatro días. O sea, que hubieran estado para discutir incluso in situ el tema. Pero yo creo que a la hora de reclamar, en este caso, o a sea, los concejales de Comprimis, incluido el alcalde, deberían de haber acudido allí, manifestar su solidaridad con las familias, y hacer acto a presencia para reclamar a Consellería, sea del partido que sea. Bueno, el alcalde no estuvo por motivos personales, pero Sacramento no, no ha viajado a Valencia para exigir, pero sí al, dice que ha mandado una carta a uno de los responsables ya, de políticas pero, inclusivas ver, pidiendo que, eh, que se subsanen las deficiencias, como el aire acondicionado, entre otras muchas. Sí, pero a ver, en esta, en esta ocasión la convocatoria estaba eh, eh, promovida por los familiares, por personas sí. particulares, no había partidos políticos por no, medio, ¿no? no. Lo, había que haber dado una respuesta ante una situación de los ciudadanos que te piden, uno, te hacen una reclamación. Escribes cartas, pues como si, como, como si montas un comité, o pides proyectos, me parece bien, sí. esto para dilatarlo, para no hacer nada. Y esta gente ya no no puede esperar mucho más. Estamos en verano, ¿eh? Quedan 10 minutos y aún queda este otro asunto. Esta semana tendremos pleno extraordinario a estancias del Partido Popular para reprobar a la ministra Teresa Rivera. Y hoy precisamente a las 12 del mediodía el alcalde de forma telemática participa en una reunión de alcaldes del sur de la provincia con la ministra. ¿Qué creéis que va a hacer el alcalde a las 12 del mediodía con la ministra? Le va a decir, "Sí, buena, todo lo que dices está muy bien." El, el trasvase tajo segura hay que hay que acabar con él cuando nos construyas las desaladoras ultra sí. bueno no con esos términos no pero tal vez algo parecido es posible ¿no? o en sea, los temas del agua ya los hemos comentado aquí en otras ocasiones tengo un sacramento o son sea, los temas del agua son de los temas que más queman en este país no o sea, ahora hemos tenido aquí a pablo casado en la clausura del congreso del pp ...y quitado de cuatro frases hechas... ...o que venía a decir que esto es un tema... ...que los presidentes el día mañana, ya lo verán... ...o sea que aquí, depende de quién gobierne... ...pues monta el pollo al contrario... ...y viceversa, o sea, es que... ...es que aquí no es un problema de... ...esto y del otro, el problema que hay... ...bajo de todo ese tema... ...es que bueno, la, las consecuencias... ...del cambio climático, que, que parece... ...que de cuando en cuando solamente nos acordamos... Um, ...para dos casos... Uh -huh. ...están ahí, ¿eh? Yeah. ...aparte que está aderezado de situaciones como el tema de Madrid, los aprovechamientos también, que no, que pero, no me parecen justos de Madrid, el exceso de, de arregadío en, en estas zonas, uh, o sea, lo que hemos pero, comentado, el urbanismo desenfrenado. Ya, eso, eso lo hemos comentado. Pero eh, yo quería que me hablarais de la maniobra del Partido Popular. ¿Creéis que ha estado acertado en pedir este pleno extraordinario para poner entre las cuerdas, entre la estada y la pared, al alcalde, a los, al Partido Socialista para ver si reprueba o no a la ministra Teresa Rivera, que precisamente hoy se reúne con ella? Yo, yo creo que es un canto al sol es que... pero va, va a haber reprobación vosotros porque se merece no, no, todo. No creo, no. se, mere, se no merece creo. no crees tú ultra crees que no el psoe no va a votar a favor de la reprobación no, no. y pues te pregunto juro, no. la ministra se merece una reprobación de, unánime de todos los partidos políticos representantes de la ciudad ilicitana? Eh, él eh, pregunta otra, luego sí, a ti, sí. sacramento, bueno, que sé que tienen muchas no, ganas. No, sí, aquí con el cuchillo afilando, afilando yo, yo creo que no, yo creo no que no. O sea, la, la, la ministra no está haciendo eh, mucho más de lo que han hecho las ministras y el Cospegal entre ellos, eh, de, de este tema. O sea, en este tema PSOE y PP se dan van de la mano. Pero eh, a ella le la a ella le toca, a ella le toca hacer la ley. A ella sí, le ha sí, tocado. Sí y la ley se y la ley se da, o sea, pero además, de entrada, contrato yo, soy, contra nosotros. Yo, yo yo soy una persona contraria hoy en día a los traspases. Sí, no sé, por eso tengo, te lo pregunta. Yo, también también tengo que decir, el traspase Tajo segura nos nos nadie se plantea eliminado, que se plantee ir reduciendo paulatinamente, con toda seguridad, Un porque además sí, si, si no se hace legalmente, se hará por la vía real. Que es que el agua no habrá pero reducir reducir el caudal en 2027 a un 70% eso no es eliminar el trasvase tajo segura Oltra? eso no bueno ese, eso es del 70% habrá que verlo bueno no según los verlo. regantes ¿Eh? riesgoegos de no, levante no, no. el sindicato ya, central de regantes sí, ha hecho ya, ya las cuentas pero, y, sí, y, pero y sale. son como tú, como tú estás diciendo cuentas de una parte o sea, eh, por parte del ministerio se dice casi lo contrario que esa reducción es para garantizar que durante el resto de, del tiempo haya caudal suficiente. O sea, depende aquí de quién esté haciendo las cuentas. Y aquí hay, hay mucha gente interesada en que las cuentas salgan o no, dependiendo del lado en el que estés. Pues tendremos que tanto... aprender tendremos que aprender matemáticas para saber leer bien el, el plan de cuenca del Tajo y saber si esos incrementos de los caudales ecológicos van a suponer esa esa reducción del 70% de los desembalses que eso es una estac... una estocada mortal al trasvase, otra. Yo insisto, eh, se plantean medidas alternativas también. Se plantean medidas de corrección de la política que hasta ahora se han venido haciendo. Porque es que, bom, el otro día venía un artículo en la prensa, de gente de los colectivos, digamos, ecologistas de la provincia, y te decían, y que alguno de ellos de, de, del regadío tradicional de la Vega Breja, no se decían, pues ya es que o sea, el agua que hasta ahora ha venido aquí, fundamentalmente lo que ha servido de cuartada para una masificación urbanística en toda la zona y para un aumento de regadíos que ha llevado a la ruina al pequeño agricultor. Y eso también hay que decirlo porque también es una verdad. ¿eh? Y luego aparte está, ¿no? pues está el tema de desaladoras, está el tema de reutilización de aguas depuradas, que se está haciendo muy poco. O sea, políticas alternativas que también están ahí. Pero aquí lo cómodo es pedir agua ...a donde se supone que hay. ¿eh? Y, y con eso quedas bien. Y si no, pues son los traidores. Cuando están los míos, pues yo me toca callarme. ¿eh? Que sean otros los que reclamen. Esto así no podemos seguir toda la vida. Venga, Sacramento, que tenías ganas. No, a ver, yo lo, he visto eh, un matiz importante... ...en toda esta cuestión en los últimos días... ...con las declaraciones de los agricultores... ...de Castilla-La Mancha... Uh -huh. ...en contra de elevar los caudales ecológicos del Tajo... ...porque eso les va a repercutir también a ellos eso ellos van a perder capacidad de riego. Y entonces ya le están diciendo a su presidente, que es como la Cospedal de antes, el presidente de ahora, decirle exactamente da lo mismo una cosa que otra, eh coincido en esto con otra, es exactamente igual, le están diciendo, oiga usted, es que sí, usted va a quitar agua para un lado, pero para aquí también. ¿Y quién va a pagar el pato siempre? Nosotros los agricultores, los más desgraciados de todos. Te quiere mucha industria, quiere mucho turismo, quiere mucho tal, pero el sector primario, el que da poner las verduras en la mesa, ese usted va a acabar con él. Como siga así acabamos con esto porque Madrid cada vez pedirá más cada vez limpiará menos agua estaremos siempre en la misma situación y luego, somos un partido progresista y sobre todo ecologistas somos muy ecologistas vale, pero si sí, sacar agua desalada cuesta eh, eh, cinco veces más problemas eh, ecológicos que traer el agua de, desde allí, y por cierto no se pide el agua al tajo se paga el agua del tajo que sí. esa es otra es, sí. no se pide, se paga Bueno, se paga menos que lo que vamos a pagar por desalar. Eh, y menos de lo que ha costado hacer una, depurado, sacramento, una desaladora. Sacramento, para cerrar este tema, no me has contestado. ni ¿Qué consideras? ¿Ha estado acertado el Partido Popular pidiendo este pleno extraordinario para poner entre la espada y la pared al el alcalde a la hora de ver si reprueba o no a Teresa Rivera? Yo te vuelvo a repetir lo mismo. Creo que ha sido un canto al sol que va a tratar de poner entre las cuerdas a dos partidos en el gobierno y va, pues, y va a quedar en agua de Eso agua de borrajas ya sé que no va a servir de nada, pero va a haber unanimidad en reprobar? Sí. No. No. Tú también no. al igual que otra no va a haber no. unanimidad. Pues veremos el viernes qué pasa en ese pleno extraordinario. Y ahora ya terminamos con otra cumbre que también no solo el alcalde tiene esa reunión telemática con Teresa Rivera por ser eh, alcaldes del sur de la provincia, sino que también a la una... Del mediodía el alcalde y la concejal de fiestas se reúnen con todos los entes festeros para abordar qué va a pasar en las próximas fiestas de agosto. Eh, vosotros, eh, evidentemente, a la una y media han convocado los medios de comunicación y ya se dará a conocer una decisión sobre las fiestas de agosto. ¿Qué es lo más prudente? ayer Eh, la incidencia se disparó. Estamos ya en 101 casos acumulados por cada 100.000 habitantes. Lo, la presión hospitalaria sigue siendo muy baja. Es evidente porque la mitad de la población, los mayores, los más vulnerables, ya están vacunados, incluso con las dos dosis, pero son los jóvenes ahora los que están cayendo en los contagios. La mayoría son asintomáticos por su edad, pero... Hay que recordar que tenemos a un joven ingresado en la UCI, lamentablemente, ese joven que estuvo en el viaje fin de curso en Mallorca. otra ¿qué hay que hacer con las fiestas de agosto? Pues yo creo que lo has dicho perfectamente. O sea, la, la incidencia se está disparando y precisamente entre la gente joven. Recordemos que hoy es San Fermín. ¿eh? Y San Fermín este año tampoco se, se, se hace. O sea, por lo tanto, yo creo que en este tema la prudencia... ...debe presidir la cuestión, ¿no? Y si de aquí a un mes... ...esto sigue igual, que me temo que va a seguir... ...pues las fiestas, pues... ...si hay que, digamos, suspenderlas otro año... ...en pro de garantizar mejor la salud... ...pues habrá que hacerlo... ...la cosa está preocupante... ¿eh? ...se está volviendo restricciones... ...de ocio nocturno, etcétera... ...toques de queda se habla por ya... ...por algunas otras zonas... ...o sea, yo creo que no vale la pena... ...por una semana de fiestas... ...que es importante... ...poner en riesgo la salud de la gente vale la pena, hay dinero consignado eh, Sacramento, se ha anunciado conciertos, se ha anunciado no es, poder salvar la no ley es, de la no es, no es una cuestión de dinero yo hoy coincido con Oltran, ni Oltran ni yo podemos correr oír los toros ahí en Pamplona la calle está feta, estará vacía, sin nosotros, por cierto. ¡Qué eh, lástima! lástima podríamos haber ido a Teleelch para, para hombre, inmortalizar yo, ese momento Ahora con las cámaras pequeñas me pongo uno en la espalda y veis oh, cómo vienen los toros a por mí Maravilla, maravilla ahí. Lo hubiera dado, incluso por la radio <ríe> con que, tanta que tecnología. correríamos Sí, sí, no te, no, no, cómo, correríamos. no te imaginas cómo correríamos. Pero bueno. Qué lástima que no haya tantas corridas. No, pero mira, yo de, de, del, del matí de las fiestas del Che, efectivamente, coincido con Ultra en el tema de que, en fin, más vale, vale la pena ser cautos y no, no, no estar. Mm. Pero me ha, me ha llamado mucho la atención una cosa y es que se están organizando, se están preparando para organizar los conciertos que vamos a hacer. Sí, eh, las barracas. Las barracas y los conciertos, que vamos a hacer? Pero a ver si la gente joven se infecta precisamente sí. en esos sitios. Eh, vale, de acuerdo que no hagamos desfiles y tal, porque son multitudinarios, ¿no? Fuera. Pero realmente estamos pensando de verdad. No estamos viendo lo que pasa en Barcelona, en Madrid, en Palma de Mallorca, en Bilbao, con estas cosas. Y vamos eh, a organizar los conciertos. Ellos dicen que son conciertos con asientos. No va a sí. haber gente de pie. Eso significa bueno. que no van a dejar masificar yeah. el recinto de la barraca Mira. que se va a instalar en el aparcamiento del el campus universitario. Todo esto estaba... Hace un mes, eh, sobre la mesa, en el pleno, creo que de mayo o de junio salió este asunto. Lo anunció el, el los, equipo de gobierno. Yo creo que los jóvenes son como no, los toros to, de San esto Fermín. esto cambia, Mira, esto cambia mucho. Los jóvenes son como los toros de San Fermín. Una vez que abren la puerta, los toros salen y vete a, vete a corregirlos. ¿Qué van a hacer? Poner toda la policía municipal. Claro, poner toda la policía municipal ahí en el concierto a ver quién lleva mascarilla, quién no, quién bebe, quién no bebe. Y con las ganas que hay. Eh, hay muchas complicado. ganas, eso es cierto. Bueno, eh, Joan Antonio Oltra en eh, Sacramento Alvear hemos llegado ya a las 10 y 2 minutos de la mañana tenemos que poner el punto final a la tertulia seguiremos repasando la actualidad porque ya en cuestión de segundos tenemos a la portavoz de Compromís, Esther 10 precisamente para hablar de estos y de otros asuntos. Oltra, un placer nos volvemos Volve. otra vez a escuchar eh, dentro de dos semanas aproximadamente sigues eh, en Santa Pola no aquí estamos a más de B ahí, ahí, ahí. Ver, Veraneantes, desde luego ahí A lujo Y sobre ¿Susurra? todo Estás lliura de la jornada de, de calor que va a hacer a ir eh, okay. bueno, venga, A la fresqueta calma? a la fresqueta Pues muchas gracias Joan bon Antoni, buen bon día Y Sacramento bon día. Nos volvemos a ver dentro de dos semanas Muy bien, me parece, hasta luego Joan Antoni Hasta luego 101.4 Tele-Elch Radio Marca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 A ser març un anyyo ja en casa lo no tu pequeño un dune esta noche la vi salir con su imperable a cosas en un atillo y cantando Quiero ser feliz Te dejo sobre el mantel su adiós de papel su pequeña te decía que en el alma y la piel se le borraron las pecas. Y su mundo de muñecas Pasó, pasó veloz y lidera, Como una primavera en el flor ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? de casa? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Lejos de, de casa Nena ¿Qué va a ser de ti? Esperaste en el sillón Y luego en el balcón la pequeña Y de punta a punta De la ciudad te Preguntaste a los vecinos Y saliste a los caminos ¿Quién sabe dónde andará? Y hoy te preguntas ¿Por qué el se fue tu pequeña si le diste toda tu juventud un buen colegio de pago el mejor de los bocados y tu amor sobre las rodillas caballito trotador ¿Y qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, que va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? cose de casa que va ser per ti i queda ser de ti cose de casa que va ser per ti queda ser de ti cose de casa que va ser per ti 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues eh, pasan 8 minutos de las 10 de la mañana Y nosotros eh, pues continuamos aquí en el programa La glorita después de esa tertulia con el periodista Sacramento Alvear y el político el político Joan Antonio Ultra. Vamos a continuar ahora dando la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch y hoy le toca el turno en esa ronda de entrevistas políticas a los eh, portavoces de los grupos municipales tras un, la celebración de un pleno ordinario le toca el turno a la portavoz del Grupo de Compromís y, por tanto, socia de Gobierno, Esther Díez, a quien saludamos. Muy buenos días, Esther. Muy buenos días. Hoy la cogemos en la calle San Vicente. Eh, las obras de asfaltado ya se realizaron la pasada semana, como usted dijo, pero ¿cuándo se abre al tráfico esa calle? Bueno, de hecho, está abierta desde el pasado lunes, así que la calle ya lleva un par de días funcionando con toda normalidad. Pues me acercaré ahora para ver pues, esos tráficos, acabados que se han realizado en, en la semana anterior, y que han permitido pues generar una calle totalmente accesible. Recordamos que este tramo de la calle detrás, por eso Fernández Cruz todavía ha tenido una escena muy estrecha, casi impraticable para las personas con vida reducida, eh, personas que empujan a carretas de bebés o cualquier otro eh, aparte de estas características. Y, y por tanto, bueno, pues ya hemos completado con esto la primera fase de estas plataformas únicas en el Plan Centro, que también habríamos ya hace ya algunos días, y ahora ya pues trabajando en la siguiente fase. ¿Cuándo empezaría la segunda fase? ¿Cuándo empezarían de nuevo las obras? Pues nosotros estamos en estos momentos redactando el proyecto, un proyecto además que después financiará la Diputación de Alicante y tenemos la previsión de poder acometerlo el próximo año si la Diputación nos autoriza a, a que se ejecute en este 2022. ¿En el próximo año serían plataformas únicas? ¿También eh, habría ampliación de aceras y también peatonalización? En el proyecto que estamos desarrollando y que encaja con el importe de la subvención, llevaríamos a cabo plataformas únicas en el entorno pues de, de Barrio de Conrado, Barrio de Santiago, Polis, que son calles del centro ¿no? que pues están pendientes de poder hacer esa actuación, Maredo del Remey también. Y además eh, hacia la zona sur del, del Raval, en torno pues, de, de Isaac Peral y demás, eh, llevaríamos a cabo una ampliación de aceras eh, en este caso y también en el Carre San Josep, en, en el torno del Raval de Santa Teresa. Bien, esto es el, el plan centro que entrará el año que viene en una segunda fase después de determinar las obras de la primera. Esther, vamos ahora a hablar de la actualidad de esta semana. Ayer mismo ustedes estaban en rueda de prensa valorando eh, la decisión del Ministerio Público de archivar esa denuncia del Partido Popular eh, sobre el fraccionamiento de los contratos menores. ¿Qué valoración realiza usted de la Fiscalía Anticorrupción de esta decisión de archivar la denunciamos. Bueno, la decisión de la fiscalía era en realidad la que el Partido Popular ya conocía, porque sabía perfectamente que esos reparos que había apuntado la intervención municipal para nada constituían un delito ni de prevaricación ni de fraude. Eh, por tanto, bueno, pues eh, ha ocurrido, ¿no? lo que ya le indicamos al Partido Popular que iba a pasar y que no sabían perfectamente de que iba a ocurrir. Y lo que digo es eh, al final el hecho de haber llevado este asunto por la vía penal demuestra que lo único que se buscaba pues era el rédito político del titular, ¿no? Cuando se registra esa denuncia, ¿no? Que de alguna manera ellos lo que buscaban era que el daño ya estuviera hecho en todo caso, aunque supieran que después iba a quedar en nada. Pero a mí lo que me preocupa especialmente es que con esa denuncia lo que hace el Partido Popular es que manchar el buen nombre de decenas de de autónomos y de autónomas, de pequeños empresarios que eh, trabajan eh, con el ayuntamiento y a los cuales ha, ha querido son, pues eh, sembrar esa sombra de la sospecha, yo creo que como mínimo a ellos les debe esa disculpa por esa actuación que, que ha llevado a cabo y lo que esperamos desde luego es que bueno eh, que de una vez después de dos años de, de legislatura opten por hacer una oposición útil, yo creo que en un momento como este, ¿no? que estamos viviendo las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. Necesitamos a personas eh, constructivas que contribuyan a mejorar el bienestar de los ilicitanos y e ilicitanas y no personas que se dediquen únicamente pues, a difamar, a, a generar esa situación y ese caos que, ...que desde luego no es lo que necesita la sociedad en absoluto. El alcalde pedía ayer a Ruth que pidiera disculpas... ...yo entendía que al equipo de gobierno, por dañar su honor... ...usted acaba de introducir ese tercer elemento... ...que son los autónomos, los proveedores, al fin y al cabo... ...con los que ustedes hacen estos contratos menores... ...que los fraccionan, eh, pero ¿qué, ¿qué impacto ha tenido... ...esta denuncia del Partido Popular sobre esos proveedores?... Bueno, eh, me refiero a, a pues, eh, cómo han afectado no a la imagen de, de estas empresas y, y eso es lo grave. Por supuesto que, que le pedimos que se retracte de las acusaciones que vertió sobre el equipo de gobierno, pero digo, me preocupa todavía más pues cómo puede haber afectado eso al buen nombre de, de decenas de pequeños y pequeñas empresarios, eh, la mayoría de ellos de nuestra ciudad, que, que han visto bueno cómo... Eh, lo que decía el Partido Popular es que se les acusaba de formar parte de una trama de corrupción con el Gobierno Municipal. Una barbaridad de semejante calibre pues eh, exige como mínimo una disculpa a la altura y, y esperemos que así lo haga el Partido Popular. Eh, ¿Se están realizando esos contratos menores? ¿Se siguen realizando? ¿Se siguen fraccionando? ¿O están ustedes llevando más cuidado y a esos proveedores se les ha paralizado, por tanto, la contratación? Vamos a ver, los contratos menores entran dentro de la legalidad absoluta de, de la gestión, eh, no solo municipal, sino en cuanto a las administraciones. Tienen que cumplir una serie de requisitos. Lo que indica la intervención municipal en sus informes es que, en, en algunos casos… Eh, Eh, estaba visto que se eh, hubiera procedido de otra manera. Los técnicos municipales, no los políticos, los técnicos municipales son los que explican a la intervención municipal porque qué se ha optado eh, por un proceso y no por otro. Y hay que tener en cuenta que eh, durante esa legislatura lo que ha entrado en mate una nueva ley de contratación que, eh, por suerte, es mucho más exigente de la que había años anteriores. Eso nos lleva a que el ayuntamiento está regularizando contratos que jamás en la historia de este consistorio se habían hecho mediante un procedimiento de contratación pública. Me refiero, por ejemplo, a suministros de material, suministros de ferretería, de parques y jardines. Luego hay otras cuestiones que son urgentes, por ejemplo, el temporal Gloria, que eh, obviamente eh, lo que regalamos del Gobierno municipal es que se llevará a cabo una limpieza inmediata de, de las playas. Y eso, eh, pues... Eh, Se saltó algunos trámites porque necesitaba de esa respuesta urgente eh, para los vecinos y vecinas. Por tanto, esa es la realidad de todos los ayuntamientos de España. Eh, y lo que sí que quiero hacer hincapié es que precisamente lo que hemos hecho es regularizar servicios que nunca antes en esta Administración se habían contratado mediante un proceso público. De todas maneras, por supuesto, nosotros tenemos que eh, lograr ese objetivo de que todo el proceso sea 100% impoluto, poner los medios para que así sea, que ese es el problema que tenemos no algunas veces, eh, el no contratar con los medios suficientes para esto y seguir reivindicando al Gobierno central que permita a los ayuntamientos contratar eh, y dimensionar las plantillas como necesitamos para poder eh, garantizar que todo ese proceso sea eh, 100% impoluto. Eh, como está estipulado y sin reparos eh, ayer precisamente cuando estaban ustedes en rueda de prensa contestando uh, o valorando ese archivo de la denuncia del Partido Popular la concejal de urbanismo Ana David pues eh, salía uh, realizando declaraciones diciendo que pymes anunciando que pymes ha comenzado a trabajar para asumir la gestión directa de los puestos del mercado provisional ella dijo que ya han contactado pimesa con Aparcisa para conseguir una transición ordenada y que no afecte al funcionamiento del mercado. Usted, como socia de gobierno, sé que no tiene las competencias, ¿confía en que se puede producir esa transición ordenada con Aparcisa? Sí, eh, estoy convencida de ello. De hecho, hemos puesto los medios para que así sea y, y garantizar que todo este proceso no afecte en nada a, a, los, eh, a las personas que tienen sus puestos en el mercado provisional. Nosotros lo que queremos es comenzar un tiempo nuevo, poder hacer toda esta transición de, con todas las garantías para uh, los, los placeros del mercado provisional y, y en eso nos estamos ocupando en esta semana. Eh, ese tiempo nuevo que quieren ustedes comenzar, ¿qué cabe en ese tiempo nuevo? ¿El mercado provisional, Compromís, está de acuerdo en que se quede donde está, en la avenida del País Valencia y derribar el mercado central, el viejo mercado central? Pues sí, eh, bueno, estamos hablando de la primera parte de, de contar con ese mercado provisional en el lugar en el que está actualmente, porque, bueno, es que no existe una alternativa mejor y, de hecho, eso ha sido una decisión del Gobierno, dejar ese emplazamiento donde está actualmente, porque, al final, es verdad que si eh, nos retotajéramos eh, seis años, en el momento en que el Partido Popular decidió ubicar aquí este mercado provisional, pues, mmm, eh, bueno, nosotros que… Directamente ¿no? no hubiéramos optado por la fórmula que ellos pusieron en marcha, pero llegados a este punto, con un mercado provisional que está consolidado en ese entorno, que tiene ya su clientela, pues lo que decimos es que pueda tener un carácter definitivo donde está ubicado y que se abra eh, un, un proceso abierto para eh, el futuro del actual edificio del mercado central, el, la Taza de las Flores. Eh, el futuro del, del mercado central eh, ustedes eh, por, eh, por qué apuestan por un derribo una, re una rehabilitación o van a esperar al concurso de ideas bueno eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir ese proceso participativo que en todo caso eh, tendrá que, que regularse con lo que marque la normativa de protección del patrimonio eh, yo creo que hay soluciones que pueden mantener aquello que, que tenga más valor, eh, pero darle eh, un aire totalmente nuevo al mercado actual. Eh, y es lo que estamos acabando de perfilar para ese proceso en el que queremos recoger las aportaciones de, de los expertos, de la ciudad, de fuera, eh, que al final sea el mejor proyecto el que desarrollemos en ese entorno, que es el que nos queda para completar toda la actuación que estamos llevando a cabo eh, de modernización del centro de la ciudad, y que desde luego tiene que empezar a, a volver a ejercer como ese motor económico también del centro. Ayer estaban ustedes valorando esa denuncia archivada de la Fiscalía Nacional, Y el lunes hubo una concentración en la Plaza de Baix a las 8 de la tarde convocada por la asociación por los familiares de eh, lo, las personas mayores que están en la residencia de Altavis. Pedían mejoras a la consellera Mónica Oltra que ejecutaran esa partida presupuestaria que está consignada para subsanar las deficiencias que llevan denunciando desde hace mucho tiempo, como por ejemplo la falta de aire acondicionado. ¿Por qué no estuvo nadie de compromiso en esa concentración? concentración bueno más allá de, de estar presente yo tengo que decir que he estaban conversaciones en los últimos días con, con la asociación trasladándoles además la información del director general que sé que también ha estado en conversaciones con ellos eh, hay unas partidas que se han previsto para la mejora de la residencia la previsión es que empiece ya la licitación se intentó hacer por un procedimiento de urgencia pero al decaje del estado de alarma pues esa vía no ha sido posible y, por lo tanto, ahora empezará un proceso ordinario, digo que empezará ya la, la tramitación y, a, en cuanto a las urgencias, a lo, lo que es más imprescindible de la climatización, han ido, de hecho, uh, la semana pasada y lo más urgente se le va a dar solución inmediata, aparte de los contratos que, que ya van a, a empezar a licitarse. ¿Considera, entonces, acertada eh, la gestión que se está realizando desde la Consejería de Políticas Inclusivas para atender las necesidades del geriátrico? Eh, desde con la Consejería de Políticas Inclusivas eh, están muy encima de este tema. Eh, desde luego, nosotros lo que pedimos también, como la asociación, es que se materialice lo más rápido posible. Es verdad que hay que cumplir unos plazos de tramitación para contratar, los servicios que tienen que pues, adaptarse a lo que marca la ley, pero, desde luego, eh, el compromiso de la consellería es empezar el, el proceso de licitación. Así se lo vamos a seguir reclamando también eh, uh. desde, desde Compromís Perel. Y, eh, y, desde luego, haciéndole seguimiento, como hemos hecho durante todos estos últimos meses a, a la residencia de, de mayores, eh, pues, eh, uh. llevando a cabo todas las acciones posibles también ese eh, diálogo con la consellería y, y en eso vamos a en eso vamos a continuar, desde luego, como digo, eh, pues eh, actuando para que eso tome forma de la manera más rápida posible y garantice que las personas que están ...en el centro lo puedan hacer... ...en las condiciones que se merecen... ...pues este si son tan sensibles a este tema... A ...las reivindicaciones de los familiares... ...del geriátrico de Alta VIX... ...y están encima de... ...y se han preocupado por la tramitación... ...y por pedir que se agilice... ...y que respondan de forma urgente... ...por ejemplo, a la necesidad de... ...instalación de aire acondicionado... porque no estuvieron en la concentración? Bueno, yo por un tema personal... ...mi compañero Feliz tampoco se encontraba... ...en el centro este día, pero insisto importante que creo que es llevar a cabo eh, al final esa interlocución con la consellería es lo que estamos haciendo de manera constante vale, y así vale. lo vamos a continuar haciendo hasta que hasta que eso tome forma insisto desde luego digo estos de estas yeah. conversaciones recientes con con la, Vale, con es que pensaba que la ausencia de ustedes en la concentración era cuestión política y no personal. Ahora usted acaba de aclarar que es personal. Bien, pues vamos a otro asunto, porque no hay mucho tiempo. Y es importante porque tenemos también, el viernes, tenemos convocado ese pleno extraordinario para reprobar a la ministra Teresa Rivera. ¿Ustedes qué van a votar? ¿Van a reprobar bueno, pues. a la ministra? Eso todavía lo tenemos que, que abordar en la reunión que tenemos prevista del Grupo Municipal. En todo caso, pues yo creo que los oyentes conocen perfectamente la postura de Compromís al respecto y es demandar esa agua que necesitan nuestros regantes, que es indispensable para la viabilidad del CAMDEL. Y uh, así lo vamos a seguir reclamando desde Compromís, lo va a seguir reclamando la consellera Mireia Moyá, que insiste también hace mucha pedagogía en la importancia de, exigir al Gobierno central diálogo, pero también decirle al Partido Popular que al final sus guerras del agua, a lo largo de estos últimos años, no nos han servido absolutamente para nada. Por tanto, por la vía de la negociación, vamos a seguir exigiendo eh, que se garanticen esos caudales para nuestros regantes, que se garantice la viabilidad del trasvase, porque al final es que lo que está más justificado de toda España, es que necesitamos agua para para el y así y así lo lo vamos a seguir haciendo y, desde luego, pues así lo defenderemos también en el Pleno Municipal. ¿Y qué opina usted de la decisión del Partido Popular de haber pedido este Pleno Extraordinario? ¿Es oportuno? Bueno, están en su derecho como oposición. Eh, desde luego es un tema de, de actualidad. Lo que espero es que el debate, ya que ya que llevan a cabo esa convocatoria, digo, y a mí, bueno, pues no me parece bien, ¿no? es un tema de, de actualidad que podemos abordar, pero lo que sí que espero es que utilicen ese debate eh, de una manera constructiva. Lo digo porque esta cuestión le hemos abordado también en, en plenos anteriores y se ha negado, de hecho, que hubiera una declaración institucional al respecto. Y, eh, bueno, han querido darle esta fórmula, que, insisto, lo importante es que podamos hablar de este tema, que al final hagamos una reivindicación conjunta y eh, pero que no utilicen el pleno para seguir alimentando esas guerras estériles que no nos llevan a ningún sitio como han demostrado los hechos, uh -huh. porque después de décadas eh, pues, levantando esas pancartas de de la guerra del agua, no nos han mejorado para nada la situación. Uh -huh. eh, no sé si usted ha podido hablar con el alcalde, con Carlos González, pero ¿sabe el contenido de la reunión o por qué esa reunión de forma telemática de los alcaldes del sur de la provincia con la ministra Teresa Rivera hoy mismo a las 12? Eh, bueno, no, claro, es un arreglo con los alcaldes, no conozco el uh -huh. contenido de lo que van a abordar, pero desde luego en el Gobierno municipal tenemos clara esa reivindicación como lo hemos manifestado a lo largo de estos últimos meses y estoy convencida que también eh, mi compañero Carlos González pues lo que hará es una defensa delante de, de la ministra, de la necesidad de garantizar esos caudales para nuestros regantes. Y espero que esa defensa sea unánime, porque estamos hablando de todos los alcaldes del sur de la provincia, todos afectados por esos recortes del trasvase. Esther, también hay una cumbre hoy, hay una reunión, no sé si usted estará con los entes festeros, eh, en principio es el alcalde y la concejal de fiestas, se reúne con los entes festeros para ver asuntos o actividades eh, relacionadas con las fiestas de agosto. ¿Qué, eh, ¿Qué considera usted? Porque ayer ya vimos cómo se ha disparado la incidencia, cómo hemos subido a más de 100 casos acumulados por cada 100.000 habitantes. Es verdad que la presión hospitalaria sigue siendo baja porque tenemos inmunizada a la mitad de la población, al menos con una dosis. Eh, Esther, ¿qué cree usted compromiso? ¿Apuesta por mantener lo que ya habían anunciado? algunos conciertos y la posibilidad de llevar a cabo la ni de la alba? ¿Qué va a pasar con las fiestas o qué fiestas de agosto vamos consideran ustedes que debemos tener? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es seguir el criterio de los expertos sanitarios. Eh, eso es lo único que puede funcionar para frenar la, la pandemia. Todos tenemos muchas ganas de volver a la normalidad, de que haya esas actividades... ...de fiestas, incluso ojalá no en el próximo año tener unas fiestas con total normalidad... ...como las hemos conocido hasta ahora, pero lo importante, y lo estamos viendo en estos días... ...es seguir eh, las recomendaciones que nos hagan los responsables de la salud pública... ...y, eh, y me consta que bueno lo que se va a hacer, eh, además de por supuesto escuchar las propuestas de las entidades presteras... ...pues por supuesto eh, escuchar lo que nos tengan que decir los responsables de, de los hospitales de la ciudad... Eh, por desgracia, pues seguramente la visión que todos teníamos hace pues, poco más de una semana ha cambiado ¿no? a tenor de los datos que hemos ido conociendo en las últimas horas, así que lo primero, desde luego, es la salud, es la precaución y con esa perspectiva tenemos que abordar los posibles actos que se puedan llevar a cabo durante el periodo de lo que tradicionalmente serían las fiestas de agosto. Evidentemente la sensatez es lo que debe primar durante esas fiestas de agosto, Esther. No hay tiempo para más, aún nos quedan muchos asuntos, casi no hemos hablado del pleno ordinario del mes de junio, pero después de este pleno extraordinario y la proximidad del pleno ordinario de julio, tendremos ocasión para seguir con esta entrevista política el próximo mes de agosto. Gracias, Esther. Un placer, muchas gracias, Rod.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 Descubre lo que te inspira Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial aquí en la provincia de Alicante O visítanos en kia.com La Glorieta Con Rosmar y Alonso Y antes de iniciar la ronda de noticias Vamos a disfrutar De la música del grupo La Pegatina ¿Cómo se hacen las flores? Me trae Por el camino de la locura Queriendo ser salvaje La vida se hace menos dura Y al ritmo de la noche, destellos de alegría, hagamos los honores. Me llamó la primavera para que le enseñe cómo se hacen las flores. pa. pa, pa. sonrisa por bandera una alianza entre caderas la picaresca de un buen plan una asamblea de bolsillo para cantar al duende vivo y ya no habrá duda ninguna se si al animar todos a una la vida se hace menos dura y vamos despendo al son de los tambores mejor canta y no lloré la primavera para que le enseñe Comença a fer la floresta pa pa pa pa pa pa, pa, pa, pa, pa, pa. Comença a las flores floresta crecen, pa suben Cómo pa pa Comença como suven van buscant soles comon aprende la nada Y como llenan los rincones como estaban esperando a aparecer en las campeones como son cuando no miras como hacen las flores Te yo sale día, hagámoslo sonore. Me amó la primavera pa que le enseñe cómo se hace la flor. Pa pa pa. 101.4 tele el radiomarca la glorieta con rosmary alonso pues son las 10 y tre minutos de la mañana y nosotros hemos llegado al tiempo de la ronda de noticias y contactamos con el responsable de los informativos salvador cantello muy buenos días salva son buenos Hola, ¿qué tal? muy buenos días son buenos salva <risa> Bueno, eh, depende de cómo se interpreten los datos, y es que eh, saben que está creciendo imparablemente el virus en toda España, el se nos es ajena esta subida de esta quinta ola, aunque es verdad que afecta de forma diferente a las anteriores. Y es que se nota el proceso de vacunación, porque pese a que tenemos los datos casi igual que estaban en el mes de marzo, con una incidencia disparada por encima de los 100,000 habitantes, Y con unos contagios, para que se hagan una idea del ritmo de contagio, en cuatro días, los jueves al domingo, haciendo con el fin de semana, se han registrado en el CHE hasta 99 positivos nuevos. Con ese ritmo de crecida constante de, de la incidencia, pues apenas tenemos una presión hospitalaria que no supera las cuatro personas ingresadas y en las últimas semanas han tenido que lamentar fallecidos. Es la principal diferencia que tenemos respecto a las anteriores olas. Sí, el virus sigue presente, sí, sigue contagiando a la población, pero no afecta tanto a las personas más débiles porque están, están ya vacunadas, es decir, uh -huh. las personas mayores ya están inmunizadas. Cabe recordar que casi el 40% de la población tiene ya las dos dosis y que eh, en total unos 221.000 eh, incitanos uh -huh. tienen ya puesta la, la primera dosis, con lo cual Eh, se está avanzando a un ritmo bastante bastante rápido. Y, y se sabe algo de eh, precisamente esa vacunación porque Chimopuch dijo que en la segunda semana de agosto se iba a empezar a vacunar a los jóvenes, pero también se dijo que esta semana se iba a empezar a vacunar a los estudiantes de Erasmus. ¿Sabemos algo de si se están cumpliendo eh, esos anuncios? Pues el tener tener conocimiento que el próximo jueves, que es mañana, Eh, comenzará esa vacunación para los estudiantes Erasmus de la Universidad Miguel Hernández, ya ha empezado también en la Universidad de Alicante, así que aquellos estudiantes que vayan ahí a este a Cederasmus a partir del 1 de septiembre, pues van a recibir la vacuna de forma anticipada. Están citados, de hecho, en el campus y no en IFA para recibir esa primera dosis eh, a partir, como decimos, de mañana en la Universidad Miguel Hernández. Y el plan de vacunación en la comunidad valenciana, como se si diseñó hace tiempo, Y se ha demostrado que ha funcionado durante todas eh, estas semanas. Según la Conciliera de Sanidad, no se va a cambiar o no tiene previsto cambiarlo. Es decir, se continuará con el orden de vacunación por edades, salvo uh -huh. esta atención que hemos contado de estudiantes Erasmus. Así que eh, uh -huh. ya ha comenzado la vacunación para las personas que tienen entre 29 y 38 años, que son los citados desde el pasado martes, por cierto, no desde el lunes. El pasado uh -huh. del martes los de 39 años en IFAG. Y de ahí pues irán adelante. Más o menos para que nos hagamos una idea y pues se quieren calcular, eh, nosotros no hay datos oficiales porque esto no te lo ofrecen desde IFA, pero eh, hasta ahora lo que hemos podido detectar es que se da un ritmo de vacunación de dos años por semana, es decir, esta semana los de 39 y 38, la semana que viene 37 y 36 y así en, en pues de adelante. Así. No es un dato fiable al 100%, uh -huh. pero es más o menos lo que se está realizando. Muy bien, Salva. Eh, hoy es un día, eh, estoy viendo, muy complicado. Tenemos muchas reuniones, eh, empezando, por ejemplo, la del presidente de la Generalitat, Chimo Puig, que se reúne con los expertos de la pandemia, supongo que para abordar qué va a pasar con la desescalada, si vamos a retroceder un pasito para atrás y no palante También tenemos reunión telemática del alcalde con la ministra de Transición Ecológica, Teresa ribera y tenemos reunión con los entes festeros. ¡Qué día, sí, ¿no? ¡Qué día más denso! Podríamos relacionar la primera reunión, la que va a tener el Primo PUT, que, por cierto, también atendrá la Concilera de Sanidad con el resto de responsables autonómicos de sanidad en esta reunión interparlamental que se hace en el Ministerio de Sanidad como telemática. La podríamos relacionar, porque ahí se va a hablar de restricciones, a hablar de medidas de anticovid, de propagación del virus, de cómo generar esta quinta ola, la llamada la ola de los jóvenes. Pues, eh, si, si la podíamos relacionar a esas reuniones, con la que va a tener lugar en el ayuntamiento a la una de la tarde con todos los entes esperos. Saben que una vez que ya el ayuntamiento ha dicho que no va a haber desfiles, que no va a haber actos multitudinarios, es decir, que no va a haber desfiles, que no va a haber masquetas, que no va a haber barracas, tal y como las conocemos. Eh, sí conciertos, como bien apuntabas en la tertulia con Exactamento eh, y con Olta, eh, estos son ciertos ya sabemos, que van a hacer en Ordebaix y en el parking de la Bomearte con asientos numerados aunque con entrada gratuita se tendrá que reservar esos asientos para poder acceder a ellos, al igual que se está haciendo, por ejemplo, en la sala de la Jotia o en el Gran Teatro del con lo cual no es nada nuevo ni nada diferente, y sí que hay personal, no la policía, pero sí que hay personal que está vigilando que se lleve la mascarilla constantemente en esos puntos, porque la que llegue al teatro lo puede o al cine lo puede haber comprobado, pues ese modelo es el que se va a trasladar a Lorde Baez y al parking de la Universidad Miguel Hernández, Y el resto de actos, pues, de momento están cancelados. Digo de momento porque eh, hoy los entes festeros le van a proponer a la concejal y al alcalde el programa de actividades alternativas que están preparando, que van pues desde eh, ofrendas de flores a la Virgen dentro de Santa María, con eh, los protocolos de seguridad y distanciamiento que marcan las actividades religiosas, o también eh, algunos actos pues tipo concurso de grafitis, o reparto de comida solidaria, todo eso eh, los entes fresqueros se lo van a proponer hoy, eh, después de haber discutido en sus asambleas a la concejal y, y al alcalde. Eh, en realidad se presentaron hace tiempo y los técnicos lo han valorado y hoy pues se pondrán en común para elaborar un programa eh, oficial alternativo a las fiestas que conocíamos. Y la gran pregunta, la gran duda es qué va a pasar con la nit de la Alba. Saben que eso no lo organiza ningún ente festero, que es el propio ayuntamiento quien lo organiza, así que ninguno de los que estén presentes, ni Fernando Jaime por parte de la gestora, ni Julián eh, Fernández por parte de los cristianos, ni desde Pobladores, van a, a entrar en la NID de la Alba, porque eso lo tiene que organizar la concejalía uh -huh. la concejal será la que proponga que va a ocurrir la noche del 13 de agosto, y les podemos adelantar aquí en Televes Radio ahora mismo, que eh, parece ser que sobre la mesa, y después de haber escuchado las palabras de Chimo Puig, eh, es que no va a haber ni de la Alba Eh, ni siquiera lanzamiento de la palmera de la Virgen falta confirmarlo a partir de la una cuando se reúnan y es eh, que eh, la última recomendación saben que el Ayuntamiento toma en cuenta siempre las recomendaciones de la Generalitat y la última recomendación de Consellería es que no haya actos multitudinarios que puedan provocar eh, pues que la gente se reúna y por tanto que haya propagación del virus cuando no está vacunada toda la población y en este momento pues se pueden hacer actos culturales Eh, en el que el aforo está limitado, en el que hay gente viendo que no haya eh, nadie sin mascarilla y que esté todo perfectamente organizado, eso es una cosa distinta a lo que pueda ocurrir en las terrazas de las casas en el que de forma particular pues la gente haga fiestas. No se puede controlar eso, el igual que se pide que no haya fiestas pues, en cualquier otro día pues tampoco que las hayan sucedido a gusto. Pues esa quinta ola que dices tú, yo yo le había puesto ya el número de la cuarta ola, me había descontado por completo, Salva, eh, está está haciendo sus efectos. Y nos queda por hablar eh, de, del alcalde y que se reúne con Teresa Rivera, ya veremos si reivindica con, junto con los alcaldes del sur el trasvase de Tajo Segura en esa reunión, que va a mantener a las 12 del mediodía, pero ahora mismo está con el concejal de turismo izando ya las banderas azules. Porque en Arenales, sí, es que y además, organismo... además ha escogido la playa de Arenales. ¿Por qué crees que has escogido Arenales para izar las banderas? Pues porque normalmente se escogió esa playa de Arenales, porque uh -huh. es la playa más famosa, más conocida, la que turísticamente más afluencia tiene. Es verdad que no es Arenales propiamente dicho, nosotros lo llamamos Arenales. Eh, y ahí de esta forma pues lo simplificamos, es Arenales Sur, porque el tramo urbano de Arenales no puede tener eh, bandera, porque tiene construcciones en primera línea de playa, no en primera, sino en la línea cero, donde está el hotel, uh -huh. que en esa franja uh -huh. no deberían de haber edificios, pues como hay edificios y si algo ocurre en el PINET, pues no puede tener la bandera azul, así que es la parte sur donde no hay construcciones, donde no hay edificaciones, donde solo está el paseo eh, final de San Bartolomé de Tirajarán, pues después del último edificio y hasta el chiringuito que separa la playa del Carabasí, ese trozo, que también es uh -huh. Arenales, pues ahí uh -huh. es donde está la bandera, ahí es donde se... Eh, sí se baixa esa bandera también porque ahí es donde antes, antes, este año no por COVID se ponía el punto de baño para las personas usuarias del centro de día que, que atendía eh, día precisamente uh -huh. y eh, es ahí donde donde se eligen. Pero es verdad que Arenales está haciendo noticias los últimos claro, días ajá. por varias razones. Por ejemplo, desde ayer, que siente hemos tomado en los del tiempo, pone la estación meteorológica de Arenales porque gracias a dos personas, el antiguo pedanio Alejandro Eh, Radovan y también eh, Alejandro García Radovan, que es de Algarra Fícter, y también desde Meteor y Vuela se han unido para colocar allí una estación meteorológica con datos abiertos así que a partir de ahora los podremos ver en los mapas que hace el presidente Bordonado y también porque eh, llega verano, Arenales es cada vez es una zona que va teniendo más afluencia de gente que ya en invierno actualmente hay unas 2.000 personas viviendo, pues en verano se quintuplica la población que tiene esa zona. Y se verán pensado que en Teled, siempre que hablamos de Arenales del Sol, pues decimos esa zona, esa urbanización, nunca la llamamos pedanía. Y es que Arenales oficialmente no es una pedanía. Eh, pertenece a la mitad de Balsares la mitad de al Altec, así que no existe la pedanía de, de Arenales. Y el partido contigo ha pedido que se reconozca Eh, políticamente no esa esa peñaña que tiene incluso el cartel de peñaño pero que no existe administrativamente. Pues eh, veremos eh, si se recoge y, y, y su apellido de del Sol tampoco parece que existen los documentos oficiales. Que es no, no, el Arenales del Sol es por la Cis si Arenales. Es que como no existe es un nombre popular y Arenales right. del Sol Eh, se lo he montado popularmente, es igual que las cuatro esquinas no existen, yeah. o a sea, cualquier extranjero que venga y tú le digas, no, eso está en las cuatro esquinas y lo busque en el mapa, no lo va a no encontrar va a ni en Google, sí. tampoco existe el Puente de la Virgen ni la Cajita de Reposo o sea, mm. son nombres que le damos los licitanos a ciertas zonas, a ciertos lugares que realmente pues no no existen eh, y es que Arenales del Sol es como se llamaba la primera urbanización que sí, sí. se instaló junto al hotel, y ahí pues lo hemos todos Arenales del Sol, pero no existen Arenales, Arenales <risa> del Sol ¿Qué? Pues como pedanía, Arenales existe, pero no como pedanía. Eh, Salva, eh, muchísimas gracias por este resumen eh, de lo de la intensidad que, que va a haber. Y bueno, en no esta hemos jornada. hablado de que en la Universidad Miguel Hernández soy el rector, Marranz, en el curso que ha terminado, no. y va a explicar cómo va a ser el curso siguiente, en el que también va a estar muy presente las medidas anti-COVID, así que le preguntaremos al rector, pues todas estas variables que se presentan a partir de septiembre. Pues, ¿sabes por qué no lo he mencionado? Porque, aparte de que esa rueda de prensa la recogeremos en el Telenit... También tenemos aquí en este programa ya concretada y cerrada la entrevista con el rector el próximo viernes a las diez y media, con lo que a esa hora hablaremos de todo el balance del curso académico y de cómo se va a iniciar el próximo y de cómo van a pasar este verano con las obras previstas en el campus de Elche. Salva, ahora sí, ponemos el punto final y volvemos otra vez con todas las noticias eh, a la una. Ana López y Manu García, ¿no? Exactamente. Aquí a la una de la tarde estarán muy intentos hacer reunión de los entes uh -huh. y en cuanto sepamos qué va a pasar oficialmente con la niña de las BAC, lo contaremos aquí en TNEL.es y en TNEL.es. No sé si llegaréis a tiempo porque a la una se reúnen y a la una y media han dicho que van a hacer declaraciones. Haremos a... todo lo posible. Como siempre, como siempre, se hace todo lo posible, un gran esfuerzo. Gracias por ese trabajo, Salva. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros continuamos esta ronda de noticias, después de hacer ese repaso a la actualidad local, vamos con la crónica deportiva, con nuestro compañero José Antonio González. Cuéntanos, muy buenos días. Hola, buenos días. El leche ya conoce el día y el horario de su debut en la Liga. El equipo ilicitano se va a enfrentar ante el Athletic el lunes 16 de agosto a partir de las 10 de la noche. El duelo del Martínez Valero, por lo tanto, será el que cierre la jornada número uno del campeonato. Destacar que el equipo de Fran Escrivá echa a rodar este miércoles en la pretemporada con las primeras dos sesiones de entrenamiento. Desde las 9 de la mañana se llevará a cabo la primera sesión en el 10 y borra. A continuación el equipo se va a desplazar. ...hasta el Pinatar Arena para concentrarse durante los próximos tres días. El segundo entrenamiento de hoy será a partir de las seis y media de la tarde... ...en la localidad murciana. El Elche estará concentrado hasta el viernes... ...y está previsto que en esta primera semana de trabajo... ...la plantilla complete seis entrenamientos. Será por lo tanto un inicio de pretemporada exigente... ...tras las dos jornadas de pruebas médicas y físicas. Por otro lado, respecto al mercado de fichajes... ...siguen pasando los días... ...y el club todavía no ha anunciado su primer incógnita corporación Ahora mismo Escribá cuenta con 29 futbolistas, sin embargo más de la mitad no formará parte del equipo la próxima temporada. En las últimas horas el diario Marca ha apuntado el interés del director deportivo del Elche en el central de 32 años, Luis Hernández, que milita en el Maccabi de Tel Aviv. Nico Rodríguez le conoce de su etapa en el Sporting de Gijón y considera que es el futbolista adecuado para reforzar la zaga frangiverde. El deseo del jugador es regresar a España, donde cuenta con más de 90% partidos en primera. No obstante, a falta de concretarse el primer fichaje, la realidad es que falta algo más de un mes para el debut ante el Athletic y el trabajo se acumula en las oficinas del Martínez Valero. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio. Gracias por esta crónica deportiva y nosotros ahora cerramos la ronda de noticias con la información metrológica que está siendo actualidad. Vicente Bordonado nos tiene que contar si las temperaturas se van a disparar hoy, los próximos días, o nos da una tregua, un respiro el tiempo. Nos lo cuenta inmediatamente. El Tiempo, en Teleelch, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp delche de Muy buen día, hoy el calor nos va a dar un respiro Ayer alcanzábamos temperaturas aquí en la ciudad de hasta 37 grados En Matola alcanzábamos los 40 grados Hemos tenido una noche ecuatorial aquí en la ciudad de Elche En la estación meteorológica de Tela elche La temperatura no ha bajado de los 25 grados En Santa Pola, Tabarca mínimas de 25 grados Y en buena parte del territorio temperaturas que no han bajado de los 22, 23 o 24 grados Se aproxima un sistema frontal de origen atlántico desgastado, por lo tanto, durante esta mañana ambiente soleado, intervalos de nubosidad, por la tarde tendencia a cielos poco nubosos despejados. Con la llegada de una masa de aire relativamente más fría que a 1.500 metros de altitud nos va a dejar temperaturas del orden de los 17-18 grados. Hoy van a bajar las temperaturas máximas que aquí en la ciudad se aproximarán a los 30 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 30-31 grados. Y es que también a partir de mediodía soplará el viento puntualmente moderado de componente este que va a frenar el ascenso de las temperaturas. Entre jueves y viernes continuará la masa de aire relativamente frío El viento moderado de Levante, temperaturas agradables Mañana jueves máximas en torno a los 28 grados El viernes 29 grados No nos vamos a librar de las noches tropicales Con temperaturas nocturnas que En la ciudad van a rondar los 21 o 22 grados Y ojo para el fin de semana Sábado, domingo y lunes estará con nosotros Una cresta de aire sahariano Que nos va a aportar una masa de aire tropical continental que llegará desde el norte del continente africano y nos va a dejar a 1500 metros sobre la vertical delche una temperatura de 30 grados, esto se va a traducir en mucho calor entre sábado y domingo con la entrada de viento de componente marítima, aporte de humedad ambiental elevada temperaturas ambientales en torno a los 33-35 grados pero temperaturas de sensación térmica las que realmente percibe el cuerpo humano muy por encima, por lo tanto un fin de semana complicado con esa cresta de aire sajariano que en el interior del sureste ibérico va a dejar temperaturas muy por encima de los 40 grados o incluso se aproximarán a los 50 grados <risa>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 Alonso. Son las 10 y 51 minutos de la mañana y gracias a la oreja de Van Gogh nos vamos a ir a la playa. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de producción se olvida y Mucho que pasen los años del largo en su vida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 si pudiera volver a nacer, cada día más de amor y como cada vez, como aquella vez. Te gustaría ver la nación más bonita del mundo. Voy a Nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de por su vida y mucho que pasen los antes de la consumida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia en solo un segundo años de largo tu vida, tu edad tu edad 101.4 Tele-Elx Radio Marca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 Quedan tres minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana y nosotros continuamos con más música. El pasado mes se estrenó la nueva película del director Alex Montoya que ha contado con este tema principal que vamos a escuchar para su banda sonora compuesto por el grupo Ciudad Jara, El Nudo del Cordero. Su huella dactilar, sangre del sur, polvo de soledad. Veo en sus dientes marchitar restos de nuestros ancestros. Ya siente, ya siente el frío del glaciar, ya solo mueve los dedos. Ya no le queda más jardín, ya no le cabe el sombrero. Y ata su cuerpo al columpio Ponía un segundo el mundo a sus pies Para volver a caer Baja, se calca el caparazón y Sin remos y sin barca entre las cañas del delta. Repican tintineos los estabones que atan sus pies y esconde un agua. El mundo en el cordel ya ata su cuerpo al columbio Pon un segundo el mundo sus pies Para volver a caer Y ata su cuerpo al columbio Pon un segundo el mundo sus pies Para volver a carregar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 ...a finales de este mes de julio... ...cuando Rosa Lucas, su directora... ...vuelva de vacaciones, de sus merecidas vacaciones... ...mientras tanto, aquí estamos en La Glorieta... ...repasando la actualidad local... ...y también abordando temas que nos preocupan... ...por ejemplo, el estado de nuestros espacios naturales... ...y los proyectos que se ponen en marcha... ...hace un mes o unos meses... ...que dimos a conocer la noticia de la compra... ...de una charca privada por parte de dos asociaciones ecologistas... ...con el fin de ampliar el hábitat de la Cerfeta Pardilla... ...pues el pato más protegido de Europa... ...porque se encuentra en un estado muy crítico... ...en peligro de extinción... ...y que desde hace años nidifica aquí, en Elche... ...en el Parque Natural del Hondo... ...pero el descenso de estos ejemplares en el Hondo... ...ha preocupado y por ello... ...desde el Ministerio y desde muchas fundaciones... ...se ha apoyado el proyecto europeo para recuperar esta especie. Y de ese proyecto pues queremos hablar con el presidente de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur, Sergio Arroyo. Muy buenos días, Sergio. Hola, buenos días, Rosemary. ¿Vosotros habéis aplaudido la puesta en marcha de este proyecto denominado Life para proteger a la cerceta pardilla y que uh, contempla la compra de charcas privadas? Sí, evidentemente es un, es un paso importante para para lograr eh, la, la recuperación de, de la especie y que tenemos que recordar que es una especie que es endémica eh, de, de aquí, o sea, que es, es, un, es una especie nativa que ha, ha convivido en los humedales en los humedales del sur de Alicante desde de, de, de siglos, o sea, es una especie y además es el surdalicante junto con la almarisma de Guadalquivir o Doñana son los los refugios de la especie en toda Europa y su desaparición tanto en el sur surdalicante porque la situación en Doñana no es mejor, también tiene una, otra serie de problemas eh ha llevado a que esta especie prácticamente eh, esté extinguida, esté virtualmente extinguida porque ahora los ejemplares que es verdad que cuando vamos al centro de, al Centro de Interpretación del Hondo, ahí a Trevillente, a las charcas del Rincón, pues se ven pardillas, se ven, pues es habitual ver algunas que por las charcas y tal, pero hay que tener en cuenta que todas esas pardillas, el 99% de las pardillas que, que están en el sur de Alicante provienen del programa de, de cría en cautividad que lleva de, eh, realizando la Consellería de, de Medio Ambiente, bueno, ahora Transición Ecológica hace un montón de años y pese a que todos los años se sueltan no tenemos las yo no te puedo decir de cifras pero se sueltan se han soltado varios centenares de, de cercetas pardillas y no ha repercutido en una mejora de la de la uh -huh. de la población no mejora de, claro. de que realmente pueda pueda subsistir estamos hablando de que una especie que mmm, tenía una media de 150 180 parejas en, a finales de los los años 90, a principios del 2000... ...y bueno, ahora soltando... Eh, varias decenas de ceretas par viaje que sean caut a veces no se llega ni a, ni a la de o como muchas a los 15 parejas que hace se consiguió hace dos años y vosotros por qué creéis que eh, se ha producido en el siglo 21 eh, este descenso esta situación tan crítica de, bueno, en la Bueno, sí, no lo, no lo decimos nosotros o sea lo dicen uh -huh. los expertos o sea el, el problema en aquí en el sur de alicante eh, no, no solo ahora en eh, Eh, es una, ha sufrido la pero ella ha sufrido extinciones cíclicas ya y en su día en los 80 prácticamente desapareció que tenemos los, los primeros censos que se realizaban censos coordinados, de llaves acuáticas que realizaba la, la administración y determinados ornitólogos en, en los 80. Se, se, se documentó que prácticamente desapareció en eso eh, eh, luego nos acordamos la polémica que hubo durante los años ¿Sí? 90 con la con la prohibición de la caza en el hondo ¿Sí? y eso supuso un rebote o sea un rebote, una, una subida de, de la población importante eh, una de las causas importantes es el tema de la caza eh, Salgo reconocido no no por no porque lo digamos nosotros, sino porque por ejemplo hay un hay un, un ornitólogo que es el mayor especialista mundial de ceterta pardilla, que es un investigador de origen inglés, pero él está fincado aquí en España, es un investigador del CSIC, que es Andy Green tienen publicaciones no de ahora de hace ya bastantes años el que en el que decía que aquí cíclicamente en base a lo ocurrido a los datos que se tenía ya de los años 80 de que cíclicamente esta especie se, se extinguía qué es lo que pasa pues que eh, se ha, en ocasiones se recoloniza con lo que se podrían llamar no sobrantes pues una manera de llamar sino sí. los excedentes poblacionales de, de otras zonas como el norte de áfrica que tiene unas poblaciones bastante más más estables y potentes que las que tenemos en, en Europa. Por determinadas razones que tampoco conocemos, pues parece que no están llegando los suficientes ejemplares salvajes del, del norte de África para volver a recolonizar el, eh, estos humedales. Pero no están llegando desde desde hace cuándo, eh, desde... ¿Qué tiempo? Pues desde ¿no? que tenemos constancia de que la población de aquí te puedo decir que se di se diezmó en en eh, sobre todo a partir del año 2005, 2004-2005. O sea, pues que si no, está, que, ¿no podemos relacionarlo con un cambio climático? el que no, no, esa no, no, en, en absoluto, no, no, en absoluto. No, no, en absoluto. Es, es un, pro, un problema de que se, se ha aniquilado a la población y la población ha quedado tan, con tan poquitos ejemplares que tiene una dificultad enorme para, para volver a recuperarse y entonces claro. depende pues de los aportes de, eh, de esta manera, de aportes artificiales que está haciendo la consejería pero luego el problema, que es que es claro esta es una de las cosas que nosotros siempre hemos criticado, claro. bueno nosotros y, y, y criticado desde un punto de vista de, de, de la metodología que se tiene que utilizar cuando haces un proyecto de reintroducción, cuando una de las bases de los proyectos de reintroducción de una especie que se supone que se ha extinguido o que ha tenido una merma importante sus poblaciones, es antes de realizar esa, esa reintroducción tienes que haber actuado sobre las causas que provocaron el descenso. Si las causas continúan, pues tú por más que eh, sigas mm, soltando ejemplares, y en este caso lo queremos con el tema de la caza, la caza sí. no, se ha, no se ha tomado ninguna medida adicional, medidas que además que incluso los propios técnicos de la, de la Consellería en el último informe del, del año pasado recomendaron pues, por ejemplo el, el, el tema de la caza nocturna el tema de, bueno ese efecto sí se ha tomado que es el, el retraso en el inicio de la, de la temporada de caza, pero con, con eso la, la Consellería tendría que haber tomado medidas mucho más decisivas en el tema del control de la caza y no solo no lo hace sino que encima permite eh, por ejemplo tenemos el caso este de en, en el propio parque natural que se haya autorizado un, un coto de caza en 2015 cuando bueno la par ella estaba ya prácticamente extinguida y se autoriza un coto de caza que no cumple las propias Eh, exigencia del plan rector y su gestión del parque natural uh -huh. y, y, y se autorizó Ustedes han sido muy críticos con la gestión de la consellería ya en manos del PP o en manos del PSOE o en manos de Compromís eh, siguen criticando que se permita la caza en el hondo y por eso no, no, no, pe, no, perdona, perdona no, que te interrumpa. No, no, pero ya, pero no, no, no estamos en contra de que se permita la caza en absoluto. O sea, en absoluto nosotros en ningún momento hemos pedido que se prohíba la caza. Nosotros lo que, lo que pedimos en un principio es que se cumpla la legislación o sea, y que, que se sea estricto en el cumplimiento de la legislación. Eh, en este caso hay una legislación a, a cumplir, que es el plan rector de su gestión del Parque Natural del Hondo, que establece una serie de cupos, una… Formas de fórmulas de, de cálculo de los de los cupos de las especies air a, a, a, a matar al uh -huh. sobre al uh -huh. sobre ella y se están se han incumplido de forma sistemática y se siguen incumpliendo y, y lo que te he comentado antes o sea se sigue autorizando en un, un en, en pleno en el siglo 21 con la, las condiciones eh, Eh, tan deplorables eh, desde un punto de vista ambiental que se encuentran muchas especies de, de aves acuáticas y se autoriza un nuevo voto de caza y encima, que es que está fuera de ordenación. O sea, no es que critiquemos. Y aparte, a, bueno, a nosotros, por ejemplo, no me gusta vosotros, decir criticar a la consellería. Uh -huh. Evidentemente, la consellería eh, está formado por un montón de personas y, y, y tenemos constancia, porque sabemos, por ejemplo, que ha habido intentos por parte de los técnicos de subsanar todos estos errores pero que, que al final han sido, pues, soslayados. Eh, esos intentos pues han, han sido conducidos a nada, se han dejado morir eh, procesos, trámites eh, administrativos que pretendían corregir todos estos dislates. Y, bueno, nosotros consideramos que, más que nada, son estrategias políticas, pero, vamos, los propios técnicos de la, de la Consellería lo tienen muy claro, que es lo que, que es lo que tienen que hacer para para, digamos, para trabajar a favor de la conservación. Otra cosa es que luego aprinen dudosos intereses políticos que tampoco son demasiado comprensibles y que echen por tierra el, el trabajo, pues, de, de muchas personas. Pues, si estáis eh, combatiendo esas estrategias políticas que no ayudan precisamente a hacerse tapar de ella a mantenerse a protegerse, hay proyectos como este, el LIFE, en el que me gustaría que me valoraras porque eh, si no se prohíbe la caza eh, o no se cumple la legislación o la normativa cinegética pues lo que hay que hacer es comprar charcas, comprar los sí. cotos privados de caza y ¿cuál sí. es el primero que se ha comprado? ¿Es acertado eh, los, que, los que han sí. comprado la, la raja chica? ¿Por qué? porque sí. se acierta con esa compra? Sí, bueno, esos dos cotos, se han comprado los dos, son uno de los están para la, los, la gente que nos está escuchando, para que se hagan una idea, son los que quedan digamos en la, la zona más occidental, de en términos de crevillente, junto al... Es que es una zona irónica, o sea, de nada, de irónico me refiero, que esos son el Coto de la Raja, que son casi un millón de metros cuadrados, es un humedal inmenso, y que está justo pegado al, al centro de... ...a las charcas del Centro de Interpretación del hondo ...donde son liberadas las cercetas pardillas... ...o sea, puerta con puerta... ...o sea, nosotros liberamos las cercetas pardillas... ...y 50 metros más allá... ...porque no está más allá... ...están 50 metros más allá... Eh, ...tirotean a, a estas especies... ...el sitio es evidente... Son, ...son humedades muy muy interesantes... ...desde un punto de vista ambiental... ...no solo para la cercetas pardilla sino para otras muchas especies de aves acuáticas y, y eso pues es una estupenda noticia que se cierre que, que se deje de matar en, en, en, en, en estos en estos humedales que son verdaderos sumideros de, de aves acuáticas no solo por la cerceta pardilla, sino por otras especies de aves acuáticas cinegéticas y no cinegéticas que al final pues sabemos que están cayendo aves pues que que tampoco son energética pero vamos, como tampoco hay un control estricto sobre las tiradas y luego también es eh, el control eh, a veces sí. es también dificultoso pero vamos si tenemos constancia por ejemplo un, un estudio reciente de la universidad miguel hernández que hicieron un estudio de carroñas asociado a la alimentación del de la águila moteada y entonces de las carroñas que habían, que, que se alimentaban las las águilas moteadas pues muchas de ellas eh, ingerían plomo, por ejemplo. Mm -hmm. <risa> eran eh, animales que además eh, identificaban las presas y muchas de ellas eran presas que llevaban plomo y que no y que no y, y que no eran especies cinegéticas. Me, sí. me, me remito a ese por ejemplo a ese dato mm -hmm. eh, contrastado de, de una, para decir porque es que se sabe que se están disparando sobre mm -hmm. especies ...especies no, no, cine, no cinegéticas... Pues eh, si de, hay, ...de todas maneras... Sí. Eh, ...te dejo solo, solo un comentario... ...con respecto a lo de la compra... ...es evidente que está muy bien comprar... ...comprar los... ...los, los, los cotos, cotos de caza... ...pero claro, tú hemos han comprado dos... ...muy importantes, pero quedan un montón de... ...de cotos... Lo, ...lo que lo que habría que hacer primero... ...es cumplir la legislación... ...y luego por otro lado hay otra figura... ...que podría, podría estar bien que era la compra de los derechos de caza, que al final es poco dinero, muchísimo menos de lo que puede costar, puedes pagar 200 años de de, de de derechos de caza con la cuarta parte de lo que cuesta comprar el, comprar un humedal, pero bueno, siempre es mejor comprarlo y, y poder gestionarlo, lo que pasa es que bueno, la capacidad de gestión de la administración pues a lo mejor puede ser limitadas no sé, eh, no sé el hecho el hecho de que hayan sido compradas por asociaciones ecologistas esto eh, es una garantía de que pueda funcionar mejor este proyecto pues no lo sé Hombre, la, la administración tiene capacidad suficiente para, para gestionarlo al fin y al cabo estamos hablando de, de dinero público lo está comprando las asociaciones pero lo están comprando asociaciones con el dinero del live digamos para que se una idea, eh, eh, participan como socios, los participantes, del, los socios del live ponen una parte de, de dinero, pueda ser en especie, en forma de trabajo, y luego ponen un 33% y luego el otro 70 y tantos por ciento, 77% lo pone la, la Unión Europea. O sea que... Entonces, mmm, pues son fondos públicos que al final sí son asociaciones ecologistas, pero son privadas, no es público. Entonces, ahí, bueno, desde un punto de vista estrictamente del interés público, pues a mí, desde un punto de vista personal, me chirría un poco. Pero bueno, ¿quién puede gestionar mejor o peor? Hombre, yo creo que la garantía de la Administración, pese a todo, yo creo que es que lo deseable claro. sería yo creo que la Administración, la administración que pública eh, por la por la permanencia y la seguridad. Luego, evidentemente, siempre estamos al pues eso, pues a las circunstancias personales de los determinados o dirigentes o gestores del momento que pueda tener, pero vamos, en principio, el lo público, pues tiene un carácter más sólido. Uh -huh. y, y, y, ¿Y vosotros vosotros apostáis por, eh, por que el hondo se si abra de una vez a, por todas al público y no esté... Eh, aunque haya hay un está abierto al público, hay un centro de interpretación y se puede visitar, pero no todo el hondo porque también está Ríos de Levante. ¿Vos, vosotros sois partidarios de que por fin se ponga en marcha ese proyecto turístico y social de apertura del hondo de los embalses. De RECFC al sendero. Sí, claro, el sendero. <risa> ya con... no, bueno, pero el sendero no va a aportar nada. Bien. Me explico y eh, el, el, el hondo eh, el parque natural del hondo tiene una alta proporción de buena alta de la proporción pre igual comparado con otros parques bastante vale que casi de, puede ser casi el 15% de suelo público tiene dos fincas enormes la finca de la reserva que en, la, en la charca sureste que tiene unos observatorios que se pueden visitar y luego la, la charca del rincón donde está el centro de, de el centro de información que también ronda las 80 hectáreas súper grande y eso es propiedad pública y está abierto al público lo que no puede hacer la administración es obligar a los propietarios privados a, a que se pueda meter todo el mundo para arriba y para abajo lógicamente o sea, y, y, y eso digamos como algo como marco general con este específico por ejemplo con Riego y levante yo creo que, que sí que, de hecho nosotros lo hemos pedido hace años hay que hay que recordar hay que, que pues cuando se empezó a cuando rigo de levante en los 90 abrió la visitas se podía visitar dos días por semana los miércoles y los sábados y a raíz de unas obras que se realizaron hace como siete78 o incluso más 89 años unas obras que se realizaron en la segunda elevación ahí en la puerta del norte de de, de, de de la finca de rigo de levante se dejó de, de abrir los miércoles pero dijeron que era de manera provisional, pero esa, esa provisionalidad se ha institucionalizado, pese a que nosotros hemos presentado incluso escritos en diferentes ocasiones reclamando que se volviera a retomar, por lo menos dos días por semana, el poder entrar a, a lo que llaman la ruta roja, a, lo, a la ruta de, de los embalses de Riego y de Levante, y no ha habido no ha habido no, manera. No. Y por parte, claro, de la consellería, porque no. por parte de Riego y de Levante, Dios les da... Absolutamente, absolutamente igual en el sentido de que… Lo que demuestra eh, que no hay recursos para el control de personal… No, no sé, o recursos o, o tampoco voluntad, porque bueno, eh, tampoco eh, ellos, digamos que no las eh, cuando se visita la eh, riego de Levante no te acompaña ningún guía, ellos sí. simplemente se limitan a abrir la puerta, tú entras, los visitantes entras entra dentro de haces tu ruta solo cada cada grupo va un poco a su aire y luego tienes que abrir la puerta a las 8 a las ocho y media y a las once y media tienes que estar en la puerta y el, y el responsable de, de la consejería abre la puerta y la gente sale y se va no sea, va a abrir y cerrar no sé. algo que ya no se puede hacer entre semana pero sí eh, el sábado eso al menos sí, sábado, sí que se mantiene sí, pero que entre, entre semana se podría, te digo por lo de la accesibilidad sí, sí. luego está el otro tema de lo de de lo del, del sendero, el sendero uh -huh. nosotros no tenemos información la, la información que tenemos puede ser antigua o sea, eh, te digo, hace un par de años eh, la la, la Eh, concejada de Medio Ambiente, Esther, Esther Díaz se llama, uh -huh. sí. en una junta rectora a la que de forma excepcional invitaron a ASA, que fue eh, precisamente, hablando de lo en la que presentaron, nos invitaron pues para anunciar las medidas que se iban a tomar para regularizar la CAF en el hondo. Esto fue hace dos años. Al final, luego nos enteramos, después de pedir información, un poco de rebote, que nos mandó escrito escrita consejería de que habían dejado extinguir la tramitación de los expedientes que se habían uh -huh. que se habían abierto para regularizar todas este ese tipo de, sí. de, de irregularidades que sí. nosotros habíamos denun habíamos denunciado, pero es que eh, los propios técnicos de la consejería habían detectado otros tipos ot otras irregularidades que nosotros no habíamos detectado, como que se estaba permitiendo estaban permitiendo un tipo de caza no permitido en el plan uh -huh. rector de su gestión. O, yeah, yeah. O, o, o la existencia de este coto ilegal, uh -huh. por ejemplo. O sea, yeah. Eso fue por los propios técnicos. de la Bueno, en ese En, en esa junta, junta rectora… Ester en en presentó restora, un proyecto, ¿no? Sí, Ester presentó, presentó un proyecto. Y entonces ellos, en la explicación, querían meterlo por una zona, que además yo creo que ese camino, por un camino que va como paralelo a la vereda de Sendres, por, la, por cuando va entre… Uh -huh. ...la Úrsula y, y la Puerta Norte, pero va por dentro del hondo. Y, y, y es más, ese camino, yo no estoy seguro... ...pero a mí me parece que ese camino es particular de Riego y de Levante. Y, mm -hmm. y va pues, bordeando toda la zona de Saladar... ...y es una zona muy tranquila, una zona que mm, mm -hmm. que no está abierta al público, pero tampoco es que esté vallado. Pero que, mm -hmm. bueno, pues que tampoco te veíamos desde Uy. ese sentido que se metiera el camino por esa zona y luego además también hacía otra propuesta de meterlo pues Sergio, por otro. Sergio, no no hay tiempo para más. Ah, Las vale. propuestas de este nos hemos quedado en el hondo solo, oh, en la terceta oh. partidia, y el hondo tiene una biodiversidad increíble, ¿Sí? pero hemos consumido todo el tiempo. Vaya, así lo que, no, ten, Tengo que convocarte a otra entrevista porque aún queda mucho. Mucho de qué hablar sobre el hondo, sobre eh, sus aves. El Clot. Y el Clot, que ha tenido, ha tenido muy buen año el Clot y yo creo y que, que había de, que resaltarlo también. Y el Pantano de Elche y otros espacios naturales que también queremos hacer una visita. Así que te te invito a que el próximo miércoles o el próximo jueves volvamos a poder contactar contigo y así hacemos un repaso este verano al estado de todos los espacios naturales. Sergio Arroyo, presidente de ASA.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 disfrutar del baile de David Ottero y Rosalía eh, Tus manos son el baile tuyo sincronizados como una Tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo y si te espero sentado se muere algo mío y no. No es solo amor. Tengo que sentir el calor y el aire que emanan en tu cintura. ¡Vamos a aprender a bailar en braille! ¡Vamos a aprender a bailar en braille! ¡Y que no la luna! ¡Vamos a escapar, que le no importa a nadie! ¿Por qué eres baile. ¡Somos solo baile! Institut Cartogràfic i son la arena y la una soy yo tu movimiento sagrado me llega contigo soy espero sentado se muere algo mi no no es solo amor, que manan tu cintura Vamos a aprender a bailar en trailer. Vamos a aprender a bailar en braile Y que nos vea la luna Vamos a escapar, que le importa nadie oh. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso Quedan dos minutos para llegar a las 11 y media y nosotros hablamos de juventud porque eh, la pedanía de la olla va a acoger este fin de semana el concurso de grafitis por el cambio climático. Hasta seis finalistas se eh, realizarán en directo sus obras y todos los diseños se expondrán en los centros juveniles. De esta forma se recupera la actividad de juventud tras el parón de la pandemia. Así lo anunció ayer cuando lo presentó la concejal del Área de Juventud y de Cultura, Marga Antón, a quien damos la bienvenida. Marga, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, Marga, el concurso de grafitis, eh, ¿por qué se hace eh, este concurso de grafitis? Y y lo digo, ¿por qué se hace ahora que que la policía local anda de cabeza eh, persiguiendo a los grafiteros que están dañando el patrimonio público? Pues el concurso de grafitis realmente es un arte y cuando es regulado, cuando los artistas eh, lo realizan en los sitios adecuados para ello y no de como una forma de vandalismo, es una forma de, de arte que a nuestros jóvenes les interesa muchísimo. Por eso, eh, desde la concejalía como lo sabemos, tenemos cursos que enseñan a los jóvenes a hacer grafitis y, y para que ellos también vean ese trabajo y esos conocimientos adquiridos en la realidad ...por ello organizamos este concurso de graffiti... ...porque es una de las propuestas que más les entusiasman... ...y más les gusta. ¿Y desde cuándo estáis realizando esos concursos esos talleres de graffiti? Primero la formación del arte del graffiti... ...y qué, y qué jóvenes son los que mejor responden a, a esos talleres... ...y apuntan, de pedanías, pues, del centro... ...¿cómo, cómo pues, están funcionando? Es una, una propuesta que ellos nos hicieron en su día... Eh, llevamos ya varias sesiones de este concurso de grafitis y al final está abierto a, a cualquier joven que quiera participar pero sí que es cierto que el grupo de la olla es el más motivado y por eso hemos decidido eh, que el concurso este primer concurso de grafitis se realice allí y en qué consiste el concurso pues es eh, era un concurso de grafitis con el tema eh, contra el cambio climático y ese era el, el lema lo que ellos tenían que plasmar eh, cualquier joven que quisiera participar tenía que enviar un boceto y entre los bocetos recibidos se hacía una selección de seis. Estas seis personas son las que van a poder hacer su diseño en grande y luego ese diseño con esos tablones serán los que eh, formarán parte de la decoración de los centros juveniles, de la concejalía y así también será una forma de que ellos vean su trabajo puesto en valor y que también de, de, de alguna forma atraiga al resto de jóvenes que quiera interesarse a hacer lo mismo o, o disfrutar de todos los servicios que tiene la concejalía. ¿Y es la primera edición, la segunda? Primera, la primera. O sea, que el vais a recoger el arte grafitero y lo vais a trasladar a los centros juveniles, pero ¿se puede expandir a más instalaciones municipales o a más espacios públicos de la ciudad? Pues vamos a ver... El, la ...la repercusión que tiene este primer concurso... ...y si tiene una buena acogida, que es lo que esperamos... ...pues seguiremos realizándolo eh, más años... ...además también contamos con la colaboración... ...de las personas que van a ser el jurado... ...que son grafiteros profesionales... ...como son Francisco Eón, cuélebre o M. Noa... ...ellos serán el, el jurado que son grafiteros profesionales de nuestra ciudad. ¿Los grafiteros profesionales pueden ganarse la vida? Porque eh, creo que hay más de uno que incluso en China su arte se valora y además económicamente. Últimamente estamos viendo la manifestación de este arte en, en edificios, en murales enormes y al final esto, como, como decía al principio, no deja de ser una manifestación artística. ...concreta y usada en su justa medida en el espacio adecuado... ...es una obra de arte que también hay que potenciar y, y conocer... Eh enseñar a nuestros jóvenes, pero de la forma correcta, sí. no desde el punto de vista del vandalismo, por supuesto. Bien, habéis escogido profesionales del graffiti para formar este jurado. Eh, será indirecto eh, cuando los participantes, los finalistas realicen sus diseños en tablones, supongo que de gran sí. tamaño, que luego se expondrán en los centros juveniles. ¿Pero ¿dónde, dónde se va a desarrollar eh, este concurso? ¿Cuánto va a durar? Eh, supongo ya, que será... Bien en la en centro, Sí, en el centro juvenil de la olla, que eso está eh, en la Torre del Galli, ¿no? Bueno, un poquito más arriba. En el centro juvenil de la olla será el día 10. Eh, bueno, lo, es como es un concurso, tendrá tres premios, el primero de 400 euros, el segundo de 300 y el tercero de 200 y luego en esa jornada en la que los artistas, estos jóvenes estén creando su su graffiti, también lo lo completaremos con exhibiciones de break Dance, de, del club de break de Elche y también con, con la exhibición de los propios jueces que también harán una exposición de, su, de sus obras. Eh, y con eso pretendemos eh, fomentar pues una mañana o una jornada de convivencia donde se aúne el arte, eh, los jóvenes, eh, las personas que quieran participar y crear un ambiente muy agradable en la olla este día, el próximo día a día. Y con esta primera edición del concurso de graffiti se, se recupera la actividad, habéis comentado, de la Concejalía de Juventud. ¿Qué pasa con las actividades de juventud? ¿La pandemia las ha también cerrado? Bueno, realmente eso no eh, nosotros hemos tenido siempre actividad en, en la Concejalía de Juventud y en los centros juveniles, durante la pandemia haciendo o adaptando los talleres a la modalidad online. Y luego, en el momento en que hemos podido regresar, el verano pasado, por ejemplo, también hubo ya cursos presenciales y, y desde que se pudo retomar la actividad, los centros juveniles tienen actividades eh, de formación, de ocio juvenil, con lo cual no es la primera actividad que hacemos, ni mucho menos. Y de hecho, eh, hoy presentan un plan de juventud ¿Qué, qué, ¿Qué retos son los que se contemplan en ese plan de juventud? muy en concreto es la, la presentación del Fórum Jodi, que es uno de los pasos que completan el Plan Integral de Juventud, y a partir de la presentación del Fórum Jodi ya se dará por finalizado el plan. Entonces hoy lo que presentamos es las actividades que van a tener lugar en ese Fórum Jodi, que tenemos varias partes. por Una parte está... Eh, la, eh, lo trabajado hasta ahora co en colaboración con los jóvenes que han formado parte del Grupo Motor también con los diferentes compañeros de las concejaleas transversales y los y representantes de los diferentes partidos políticos esto vendrá acompañado con la presencia de, de influencers como son Cristina Balbaz y Dana y el broche de oro lo pondrá Pablo Simón que es el, un conocido politólogo ...que vemos diariamente en las diferentes cadenas de televisión y de radio... ...que él también dará su punto de vista en base a su experiencia... ...sobre el, el, lo trabajado en el Plan Integral de Juventud... ...eso a, además también con otras actividades... ...realizadas por las diferentes asociaciones juveniles de la ciudad... ...también con Radio Llobe... Eh, ...la retransmisión en streaming... Eh, ...y toda una serie de actividades que hemos preparado en la para complementar este foro un joven y también para acercar la concejalía a todos los jóvenes que quieran participar es que uh -huh. siempre hacemos la invitación a todos y también para arropar ese foro donde se presentarán lo, lo trabajado hasta ahora en el plan integral de juventud ambicioso por tanto esta jornada donde se está celebrando este foro un joven será en el centro de congresos el próximo día 16 de cinco y media a nueve y media. Pues estaremos. Y hoy lo presentan ustedes, eh, todas las actividades que, que conlleva el foro. Marga, ¿qué, qué, hace, ¿qué le hace falta? ¿Cómo está la juventud en Elche? ¿La principal preocupación es la pandemia o es el empleo? Pues eh, ahora que sabemos de primera mano cuáles son sus preocupaciones, eh, la pandemia es una de ellas. Eh, los jóvenes han sufrido mucho el confinamiento, por eso a, a raíz de escucharlos pusimos en marcha eh, durante la pandemia Cuéntame qué te está pasando, que era un apoyo psicológico, y luego a posteriori también el Plan Jovens, que es una ayuda psicológica a los jóvenes y a sus familias para parar los efectos la, de la pandemia. Cuando hablamos de, de las cosas que les preocupan en cuanto a la empleabilidad, hemos escuchado qué cursos, de formación necesitarían para poder optar a ese primer empleo por ello llevamos a cabo el, el curso de monitor y de ocio y tiempo libre y también monitor de comedor y otros cursos que dan la posibilidad de que ese joven tenga acceso a su primer empleo de forma rápida y cuando hablamos de, de vivienda eh, y o hablamos de, de esos temas pues ya también tenemos ese equipo de juventud que les asesora que les reconduce a la concejalía adecuada, como pueda ser eh, promoción económica y su agencia de colocación en algunos casos, o igualdad y políticas inclusivas, si estamos eh, en, el, en el sector de buscar una ayuda que les ayude a encontrar esa primera vivienda. Y así, poco a poco, eh, en colaboración con los otros compañeros con concejalías transversales, vamos dándole toda la información que ellos necesitan para que sus eh, necesidades todas quedan, queden cubiertas. Y luego está el tema de la cultura que es su competencia marga pero no sé no sé si tenemos tiempo para hablar de cultura pero hoy pues la concejal de fiestas y el alcalde se reúnen con los entes festeros para ver qué va a pasar con las fiestas usted partidaría de que se realicen los conciertos pues eh, si yo hablo desde el punto de vista de cultura Todos los conciertos que y todas las actividades que hemos llevado a cabo en, en Cultura, todos cumplen las medidas más estrictas de seguridad, con lo cual cuando nosotros hacemos esa oferta y esa propuesta al ciudadano, todos pueden disfrutar de ella porque es seguro y estoy segura de que la concejala de, de fiestas va a seguir en, en la misma línea y todas las propuestas que nosotros eh, hacemos desde el ayuntamiento ...en cualquiera de los departamentos... ...siempre son seguras porque nos esforzamos mucho... ...en cumplir todas las normas sanitarias... ...y que y que todo eh, funcione correctamente. Pues muchísimas gracias eh, Marga Antón... ...concejal de Cultura y de Juventud... ...por explicarnos precisamente... Eh, ...todas las actividades que están realizando... ...para mantener eh, con un ocio de calidad a nuestros eh, jóvenes eh, y sobre todo por el trabajo que realizan también para mejorar su empleabilidad y su emancipación. Muchas gracias, Marga. Gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 ...con Rosemary Alonso. Son las 11 y 42 minutos de la mañana... ...y nosotros vamos a disfrutar... ...de una de las versiones más bellas... ...de la chica de Ipanema. ¡Vamos a disfrutar de una de las versiones la menina que la chica de Ipanema! Um doce balanço caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de Panema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho?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 Ah, se ela sucede que quando ela passa o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Ta and then and gang lovely the girl from Eden goes walking and when she passes, each one she passes goes ah. Just like a samba that swings so cool and sway so gently that when she passes it when she passes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 rosmary alonso nos acercamos a las 12 del mediodía son las 11 y 49 minutos de la mañana y antes eh, de la siguiente entrevista pues vamos a seguir disfrutando de más voces como la potente voz de roy orbison <risa> I feel love that money just can't buy One look from you I drift away I that you are here Anything you want, you got it. Anything you need, you've got it. Anything at all, you got it. Baby. Hey. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you. Tells me I'm your man And I live my life To be with you No one can do The same you do Anything you want you got it Anything you need You got it, anything at all You got it, baby Anything you want Anything you need Anything at all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 la Glorieta con Rosmar y Alonso y nos vamos al pasado para recordar eh, cuáles fueron las canciones de éxito de Masiel por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en yo encuentro Eso y más Y estas cosas que compartimos son un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más Ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más, te callamos para vivir cuando llega el tiempo Eres el a donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me entiende el alma Eres la verdad que me empapa toda como agua clara Estoy mal Esas cosas que compartimos como un secreto para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Estoy mal Este amor que llegaste a mí como viento nuevo Estoy mal Nos callamos para vivir cuando llegue el tiempo eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero eres mi timón, mi vela mi barco mi mar mi remo eres agua fresca donde se calma la sed siento eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento eres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 Mi timón, mi vela, mi barco, mi marco. 101.4, Telehelch elx Radio Marca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 la glorieta con Rosmaría Alonso. Pues ahora les toca bailar con el ritmo de la noche. thank yeah. you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 Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con my renting Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado?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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan cuatro minutos de las 12 del mediodía... ...en cuestión de 10 minutos tendremos aquí en el estudio... ...a dos magos para hablar del juego de la magia... ...el arte creativo de la magia. Y después, eh, cuando lleguemos a la una menos 10 eh, de la mañana les leeremos esas ofertas de empleo que son muchas y que tenemos colgadas eh, y actualizamos a diario en nuestra página web teleilch.es eso será a las 12.50 de la mañana después de la entrevista con los magos John Joan Vidal y adrián Carratala y ahora después del ritmo de la noche vamos a algo más suave nos levantamos y vamos a mecernos con las olas que nos trae siempre el ritmo de una habanera y una de las más destacadas y conocidas, sin duda, es la bella Lola. Cuando en la playa la bella lo vea Su larga cola lo siento va Los marineros se vuelven locos Y hasta un piloto pierden compás ¡Ay, qué placer! Cuando en la playa chacó el barriuelo, me saludó el ...y que la fue... ...de mi... ...morir... ...101.4, Tele-Elx, Radio Marca. Por fin...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 12 y 10 minutos de la mañana y ahora recordamos al cantante romántico italiano Bobby Solo con uno de sus éxitos. La lama che m'ha Ho capito molte cose. Dopo tanti e tanti bei giorni oscuri. Cosa sono quel te? Uno sguardo ed un sogno son. Ansvela tu il tuo segreto. Està innamorada de mi Ed ancora lo jo sei Non ho mai capito Non sapevo Che tu, che tu Tu mi amavi mai Come i non trova il coraggio di la mappa quella la sui è un miracolo che si avverà in questo istante e non I canto, non sapevo che tu, che tu? tu, tu mi amavi mai, con oh, ei non trovavi mai il coraggio di ma poi la lacrima sui miei <tussime> sogni. E' un miracol d'amor che si avverà in questo istante e non amo che... È, che temi che temi che... È, che, è, che, è, che, è, che è, 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 12 y 13 minutos de la mañana y hoy hemos reservado la última entrevista para hablar del juego o mejor dicho del arte de la magia y lo vamos a hacer con uno de los magos creativos más destacados diría yo el más importante del mundo y eso lo ha demostrado él solito porque se ha llevado dos veces el campeonato nacional de magia y además ha ganado hace unos años uno de los concursos más prestigiosos de magia de Estados Unidos que se celebra en Las Vegas no sé cómo citarlo ...porque tiene un nombre en inglés un tanto extenso... ...pero lo que sí que puedo decir es que con su truco... ...pudo engañar no al público... ...sino a los propios magos de ese jurado... ...de ese concurso norteamericano que son magos... ...pues de gran nivel... ...los engañó con un, curso, con un truco como es el de hacer desaparecer... ...un anillo del dedo de una espectadora... ...y hacerlo aparecer atado al cordón de sus zapatos... ...le valió por tanto ese premio uno más al palmarés tan extenso que tiene Adrián Carratalá, que se encuentra hoy aquí en los estudios de Teleelchen Radio Marca y se encuentra junto al mago ilicitano o ilus ilusionista ilicitano Joan Vidal. Adrián Carratalá, muy buenos días. Muy buenos días. Joan Vidal, buenos días. Buenos días. La primera pregunta, eh, Adrián, ¿qué haces en elche? Pues qué otro mejor sitio que el Che para estar. <risa> Hacer magia, ¿no? <risa> y más un día como hoy. Bueno, pues vengo vengo a presentaros un nuevo show que, que estreno ahora dentro de poquito, nada este próximo sábado, y que vamos a tener a lo largo de varias fechas durante todo este verano en aquí al ladito, en el en Pueblo Acantilado Resort, en, en el Campello. Y, y bueno, ahora ahora te iré contando, pero yo creo que, que es un planazo para este verano, un espectáculo de magia, la luz de, las, de la luna en el exterior, en un anfiteatro romano, para disfrutar en familia. ¿Qué más se puede pedir? No, desde luego, magia. Es magia, lo único magia que eso ya lo pongo yo. Y además, magia... <risa> Sin trucos, o, sea, apenas, o con trucos que parecen milagros, más que engaños. Ese, ese es mi trabajo, conseguir hacer ese tipo de magia que, que no seas capaz de, de descubrir. Eh, Adrián, luego hablaremos de las fechas eh, que tienes ya varias, tanto en claro. el mes de julio como en el mes de agosto, a esa actuación que tienes en el Campello. Pero antes que nada, para que lo, la audiencia te pueda eh, ubicar, ¿de dónde has salido, Adrián? Bueno, pues yo soy de aquí al ladito, yo soy de Petrer. ¿Y por qué? Eh, ¿Por qué la magia? ¿Cómo se te ocurrió pues, ser mago? Pues mira, yo vengo de familia de artistas, bueno, de pintores y escultores, pero sí que es cierto que de mago soy el primero. Lo que pasa es que es, pues desde pequeño eh, en, me he criado, he mamado ese, ese ambiente artístico creativo en la familia y, y yo creo que por algún lado tenía que salir. ¿Y el hecho de que Joan Vidal te acompañe en la entrevista de hoy, por qué es? ¿Amistad o trabajo? Pues amistad total. Mira, eh, tenemos la suerte de que aquí en, en Elche tenemos una de las asociaciones más importantes de España, que es el semicírculo mágico de Elche, uh -huh. que tiene un palmarés tremendo con, con grandes premios eh, por todo el mundo. Y, y tenemos la suerte de que hay muy buen compañerismo, que nos conocemos todos, que somos colegas y Joan es uno de mis mejores colegas, mamás. Gracias. <risa> Joan, eh, Adrián, ¿eso de ser colegas significa que os pasáis los trucos? Bueno, yo cuando él lo mira se los quito directamente. Sí, pero Joan, ¿tú los descubres como mago? ¿Descubres no. los trucos de, de Adrián? Digamos que en mago en Magia pues, tenemos esta relación entre nosotros, que compartimos la información, compartimos un poquito para que vayamos retroalimentándonos y o sea aprendiendo que... uno de los otros. O sea que sí que os decís uh -huh. alguna cosa. Pues vamos a hablar de los trucos de Adrián, porque ¿cómo se puede engañar a un jurado compuesto por magos de primer nivel? Bueno, pues es un reto. Pero, pero aquí el, el, el reto consiste precisamente en intentar adelantarte a lo que ellos vayan a pensar. Como yo soy mago, sé cómo puede pensar un mago y entonces eh, diseño la trampa interior, la parte que no se ve, la diseño de manera que, como la pensaría un mago, la hago al revés. Así como, claro, tú fíjate, cuando yo diseño un, un juego de magia para público, yo pienso, si esto lo viera un, una persona normal, ¿cómo pensaría que, que se hace? Vale, pues no lo voy a hacer así, lo voy a hacer de otra manera. Y, y para los magos es, exacta, es exactamente igual. Si yo quiero engañar a un mago, ¿cómo pensaría un mago que esto se hace? Así, vale, pues lo voy a hacer de otra manera. Suena sencillo, pero luego te tiras meses pensando a ver cómo resolverlo. Al final es resolver problemas. Pero eh, tú también actúas en el público y también tienes que conocerlo. Claro. Todo esto es trabajo, ¿no? Sí. Porque eh, he dicho que eres mago creador. Sí. ¿Tú mismo creas tus trucos o los copias? No, eh, eh, en libros mi, mi trabajo eh, sería, mira, si lo comparáramos por ejemplo con el teatro, eh, mi trabajo sería el del dramaturgo, yo creo la obra que después otros magos interpretan, lo que pasa es que en este caso será da también que, que también soy intérprete, entonces creo mi magia, la presento y además luego vendo mis ideas a otros compañeros para que las puedan presentar en televisión, en teatros sí, y por todo el mundo ¿Y se compra? ¿Se compran tus ideas? Se compran mucho por Eso todo es, el mundo, sí, sí, sí, sí. Eso significa, claro, con dos campeonatos de España, sí. con el concurso... ¿Cómo se titula ese concurso norteamericano? Penn Teller Fulas. Ah, Penn Teller, que lleva el apellido de los... Lleva los nombres magos. de ellos, de los dos magos, Ajá. y Fulas es engáñalos. Fulas. Sí. Ah, Fulas en inglés es sí. engáñalos. Sí. Cosa que haces. Eso es. Madre mía, cómo engañ... Pero... ¿Para ti la magia es un engaño o, o, o es un milagro? Pues mira, yo eh, quizá, aquí me separe un poco de, de Joan, Joan creo que aquí tendrá otra opinión, pero para mí la magia al final es un entretenimiento sorprendente, es, es una es separarse de la realidad, pero sabiendo que lo que estás viendo es ficción. Es como cuando vas a ir al cine, que sabes que la película no es verdad, pero igualmente te emociona, desconectas, te dejas llevar por lo que el director te, te guíe. Pero yo no pretendo engañar a nadie, esto es, eh, yo no tengo poderes, simplemente pienso mucho y, y diseño cada uno de mis de mis obras para que lo disfrutéis y no sepáis cómo se hace Por eso hay una diferencia de, la, de opiniones, porque Joan sí tiene poderes. No, Ahí... no, no, no. <risa> <risa> Hombre, de momento no, no Joan, porque las palabras son muy importantes. A ti, Adrián, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿Mago creativo o ilusionista? Bueno, nosotros a los ilusionistas los, los relacionamos más con esos magos que hacen cajas grandes es el de cortar a la chica por la mitad mm. hacer volar eso se le llama ilusionista porque trabajan con ilusiones con cosas más grandes eh, dentro del gremio no hay mucha o sea, dentro del gremio si, lo, uh -huh. si trabajamos con el, la nomenclatura especializada ah, es la diferencia ¿y cuál es la eh, y cuál es eh, eh, el significado de mentalista también nos gusta que os llamen mentalistas Sí, sí. Sí, Joan. Bueno, pues mira, por ejemplo ilusionista, como bien decía Adrián, es una palabra más que nos definiría yo creo que un poquito más a los magos, en el uh -huh. sentido que nosotros lo que hacemos es crear ilusiones para que el público los perciba como, como efectos mágicos el mentalismo que bien mencionas, pues es una rama de la magia, entonces es una rama de la magia en la cual el, el mago presenta sus funciones y digamos que el procedimiento del que se vale es únicamente de sus poderes mentales, pero son los poderes... Pero tienes poderes. No, no, no, no de hecho yo mentalismo hago a veces, pero no es mi especialidad. Me refiero a que eh... Esos poderes mentales, Mira. me ves eh, las comillas que sí. te pongo, ¿verdad? Sí. Digamos que son eh, también pues no existen estos poderes. Qué lástima, pero, porque al, público, esa ilusión, al ¿no? público nos gusta creer que sí tenéis poderes los magos y uh -huh. que podéis adivinar, por ejemplo, la lotería, porque muchos magos eh, uh -huh. o mentalistas siempre dicen cuando se acerca el sorteo de Navidad, va a caer en seis, en sí. tres. Eso es más bien intuición. Adrián, eh, yo lo que quería preguntarte es los trucos que tú creas sí. son los típicos de magia. El típico truco de las cartas de la baraja, el típico truco del sombrero, eh, el conejo de la chistera. Sí. Eh, o, o evolucionas, o, o también hay que ponerte a ti el, el adjetivo de vanguardista. Pues yo tiendo a ser vanguardista. Sí que es cierto que... ¿Quieres es. serlo o tiendes? Eh, quiero y tiendo, sí. Ajá. De hecho, me he deshecho de todo lo que parezca de mago. De, no. En mi casa ya no hay ni cuerdas, ni pañuelos, ni conejos, ni palomas. Nada, <risa> nada, nada, nada. Yo que solo quiero objetos extraños. Hacemos magia con teteras, hacemos magia con pistolas láser, hacemos... <risa> claro, ese es el tipo de magia que, que yo hago. Intentar avanzar, intentar llevarlo un poquito más allá. Pero luego, indudablemente, hay una base muy sólida de magia clásica de la que muchas veces nos inspiramos. Y de hecho, si hay tiempo hoy a lo mejor incluso te hago un, un una pequeña magia que que mama de esa magia clásica, pero traída a, a, a, a lo ver, moderno. A ver, sí. me estás diciendo que has traído un truco para hacer magia en una radio? Bueno, ¿Se puede hacer magia en una radio? No técnicamente no he traído nada, pero <risa> si me pide que te haga algo podemos improvisar en un momento, sí. Pues sí, voy a me encantaría, me encantaría. ¿Es verdad que esta radio es televisada? Pero eso creo que no lo sabías. Yo no te lo había dicho. No. Eh, con lo que, eh, ¿qué trucos puedes traer para una radio? Para que los oyentes que nos, nos estén ahora viendo, sino escuchando, puedan eh, imaginarse tu magia, Adrián. claro pues, Para ti no hay barreras, eh, por lo que veo. No, no, realmente esa, esa es la gracia, esa, esa es la parte divertida del trabajo, el, el, el intentar saltarse las barreras y las limitaciones que que surgen. En este caso, pues como estamos... Mira, yo voy a obviar la, la cámara, sé que por ahí hay una cámara... Vale, pues espérate, da, da, da. porque a ti te gusta, tú eres el espectáculo vivo, sí. a ti te gusta la música. Sí. Pues te voy a escoger una. Por Está el Chim Chim. Venga. A ver, mira a ver si te gusta. Chim Chim Jari, a sweet is as lucky. ¿Te gusta, Adrián? Fantástica. ¿Sí? La has clavado. ¿Ah? Me alegro. Me gusta clavarlo. Vale, pues clava tú ahora tu turco Bueno, estaba pensando que ya que, bueno, que estamos aquí, que no hay objetos y que mm. la gente en casa va a tener que imaginarlo, pues vamos a imaginarlo nosotros ¿Vale? aquí también. Venga, así estamos todos en igualdad de condiciones. Así que imaginemos que tú tienes una baraja en tu mano y vale. todos en casa van a imaginar que tú tienes una baraja en tu mano. ¿vale? Vale. Así estamos todos en igualdad. Muy bien. Ahora imagina que esas cartas, como son mágicas y las lanzas al aire, se quedan volando delante de ti. Uh -huh. Lanzas al aire y se quedan volando y te damos un las aplauso. Lanjas. Wow, Joan, estarás, estarás, coincidirás conmigo que ha sido fascinante cómo están volando ahora todas esas cartas. Me encantan, pero un momento Adrián, sí. ¿qué baraja es? Porque yo juego con dos, la española y la de póker. ¿Cuál? Pues mira, vamos a coger la de póker que tiene más glamour Ay, la de póker, claro. me gusta más la española <risa> Ya, pero la española tiene porras, tiene cómper <risa> La de póker un momento es La de es. tiene corazones trebol, tiene picas, trebles. corazón ¿Y cuál era el otro? Y diamantes Y diamantes, diamantes ves, es. Es. es que se me olvidan no los palos nada. del, del póker vale. no, Si sí están para imaginar Corazón, picas, trebol trebles y diamantes y además, y además, bueno, las estás viendo ahora flotar las delante viendo, de ti Claro, claro, es que me las <risa> que quiero están imaginar Están mezcladas Y, y además hay números que son el, el as el 2, el 3, sí, sí, hasta eso. el 10. Hasta, hasta ahí llego. Y luego y luego las figuras, que son la reina, sí. el rey y las otras. Eso sí Ajá. que... ¿Lo tienes visualizado? Totalmente. Lo estás haciendo estupendamente. Eh? <risa> Mira, pues haz una cosa. Separa con las manos en el aire, vale. separa todas las figuras en un lado y todos los números en otro. Vale. Muy bien. Y ahora, alarga una sola mano y coge todas las figuras. Ah, todas las figuras. Coge ah, la 10. Alarga la otra mano, coge todos los números. Todos y sin los los pensarlo mismos. demasiado, lanza uno de los dos al aire. Eh, uno dolor, no. solo, shuum, al lado, no, pero delante de ti, ah. de Fua, flotando delante de ti, perfecto. Ahora mismo eh, bueno, ¿qué, ¿qué tienes flotando delante de ti? La, figuras. Las figuras, muy bien, pues. Pero eh. yo quería fl que flotaran los números. Pues déjalos flotar también, pero ah, vale, déjalos pues. a lado también. Venga, ahí, a muy la bien. Flot <risa> <risa> separa, separa todas las figuras ahora en, en rojas y negras. Ah, rojas. rojas y, negras. y negras, muy bien. Y esta vez asegúrate de coger el que tú quieras, rojas o negras. Tengo que la, sí, la, que, la que tú quieras, la que tú quieras es la que, quieras, la que utiliz utilizaremos. Muy bien. Eh, ¿Son las rojas o las negras? Para que todo el mundo se lo las imagine rojas. en casa. Muy bien, las rojas. Buena elección. Eh, las negras, déjala flotar al lado con los números, que ya vale, de momento... Vale. Muy bien. Eh, bueno, ya, ya casi lo tenemos imaginado. ¿Has imaginado que flotaban los números y las figuras? ¿Has imaginado que flotaran la, las figuras rojas? Has sí, dicho? sí. Bueno, pues ahora mismo están volando delante de ti la J de corazones y diamantes. La reina de corazones y diamantes. Y el rey de corazones y diamantes. Imaginadlo todos en casa, imaginalo tú. Coge una de ellas sin decírsela a nadie la que más te guste. Ah, pero ya la tengo agarrada. ¿La tienes cogida? Sí, muy bien, muy desde, bien. desde que me la has dicho tú lo dicho? tenías ya clarísimo. <risas> muy bien, pues sin decírsela a nadie dobla la en cuatro. Vale. Y eso es. Y esta vez me la vas a lanzar a mí a la de tres, ¿vale? Ah, vale, a, a la de 3. Una, dos, tres wow La tiene, la, tiene, la cuenta, tiene Cuenta lo que está pasando Para que todo el mundo lo sepa eh, Adrián la tiene en la mano La baraja doblada en cuatro partes Acaba de aparecer La carta que tú estás pensando Y que todavía no has dicho Acaba de aparecer en mi mano Sí señor eh, Pero claro, fíjate lo imposible De lo que acaba de pasar Esa carta tú la tenías ya pensada desde el principio, que ni la has cambiado ni nada. Sí, bueno, yo tenía pensado el 3 ¿Sí? eh, de, de diamantes. Uh -huh. Y luego la has Porque el mi número de la suerte, ah. pero, al, decir, pero al, al tocar las figuras, pues ya me he ido a mi figura o sea preferida. Que, o sea, que si yo hubiese podido saber cuál era tu carta favorita, ahora mismo ya ni siquiera podría saberlo, ¿verdad? <ríe> no, porque ya lo he dicho. Pero la carta ya existe. Sí, la que he agarrado yo. Sí, y ya señor. está en mi mano, y todavía sí, sí. no la has dicho por no, primera vez. Pero la puedo decir ya antes de que tú la descubras. Claro. La reina de corazones. ¿La reina? ¿Esta reina de corazones? ¡Maravilloso! ¡Guau! Wow. <risa> ¡Dios mío! Eres igual de mágico que la voz de Louis Armstrong. Pero vamos a ver. Adrián, ¿tú sabías que por ser mujer yo iba a escoger la reina de corazones? Bueno, ¿te repatieron? Que el público eh, eh, te diga ya cuál va, cuál es tu truco o no. Eh, eh, eh, la gente que solamente dice, ah, ¿por qué? ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo? Que solamente ve eso y no ve no, lo mágico que es no, este no, truco no, que no acabas me, de hacer. Claro, no, no me molesta A mí me ha dejado con la boca abierta. <risas> ¿eh? Esto... No se ve porque tengo la mascarilla, <risas> pero sí, sí. <risas> Hoy ya no dormirás. No, no me molesta, no me molesta en absoluto. Yo siempre digo que para mí hay dos formas de, de disfrutar de la magia. Una es dejándose llevar por completo eh, y otra es intentando todo el rato descubrir cómo se ha hecho. Uh -huh. Mi trabajo como profesional es que tú no seas capaz de saber cómo se ha hecho. Claro, es ese reto. Entonces, lo que sí que me molesta es que luego se lo intentes a decir a los demás porque a lo mejor ellos... <risa> No querían saberlo y les estás estropeando su, su es momento. Es cierto, es cierto. Yo no quiero saber los trucos. Bien, Cuando pues alguien me dice que me ama, yo no quiero conocer el truco, sino creer que me ama. Muy bien. Adrián Carrotala, yo creo que lo tuyo es psicología. Y solamente me cabe una pregunta. Tengo curiosidad. ¿Cómo es tu taller donde creas? Porque si no hay sombreros, si no hay chisteras, si no hay cartas, si no hay... ¿Qué tienes? Sí. ¿Qué tienes allí dentro? Pues mira, ahora sí quieres te enseño una foto para que la veas. Tengo un almacén tremendo de todas las cosas curiosas que me, que me encuentro por el mundo. Tengo serpientes de goma, tengo tengo palos, tengo eh, tengo todo lo que me encuentro que es interesante. De, de hecho, tengo cajas que pone cosas curiosas. ¿Y cómo te inspiras? ¿El día a día te inspira? Sí, absolutamente. Cualquier escaparate que veas, alguien vestido con una ropa mm, estrambótica... Eh, el viajar, ahora ya no sé, en estos momentos es más difícil, pero el viajar, cualquier cosa que vea, yo, yo siempre llevo cuadernos, voy anotando y, y eso a veces se convierte en un efecto de magia. Los viajes es lo que más te enriquece. ¿Y la cultura? Por supuesto, sí, sí, sí, sí. Yo siempre intento que mi magia se nutra no de la magia, o sea, no de ver a otros magos, sino de museos, de danza contemporánea, de teatro, de int intentar integrar otras artes dentro de, de mi mundo. ¿Cuántos años sobre los escenarios? Pues yo creo que van a ser 25, 24 25 años llevo ya, sí. Vale, pues ahora hay que añadir, pues eso es media, pero ¿tú qué edad tienes? Allá? Pues es que soy muy joven, pero es que también empecé muy jovencito. ¿25 años? y sí, Si sí, parece que tengas no más de 30. Tengo 26, ¿te imaginas? 26 años, empecé con un año. No. ¿Vale? Yo me lo puedo imaginar de un mago. <risa> Tengo 33 ahora, pero empecé muy jovencito. ¡Qué barbaridad! Sí. Joan, ¿tú también? Porque tú tienes 17 años y... Ah, tú llevas 16 años en los escenarios, Joan. No, no, van? que tengo 16. Ah, 16. <risa> ¿Qué Yo llevo eh, como mago profesional 17 años y, yeah. y luego desde los 7 añitos haciendo magia. Soy un poquito mayor que Adrián, aunque aparento 16. O sea que... <risa> <risa> bueno, Joan, Adrián, hay que recordar precisamente eh, a lo que habéis venido. Sí. Eh, tu espectáculo que por lo que veo el humor eh, no, te, no te falta. Eh, tu espectáculo entonces es empiezas este fin de semana el 10 de julio eso es en el campello te podemos ver en el anfiteatro romano de pueblo acantilados sweets vas a hacer ese truco del anillo de hacerlo desaparecer del público de una persona del público y hacerlo aparecer en el cordón de tus zapatos atados a ese cordón Pues lo que tú me digas, si me lo pides lo hago, fíjate lo que te digo. No, no me gustaría cambiar el repertorio. Claro. Supongo que una función son muchos meses de preparación, ¿no? Muchísimos meses, sí. Y el lugar es importante. ¿Cuándo te veremos en el Gran Teatro? Pues cuando vosotros queráis, claro que sí. Bueno, pues cuando te contraten, Joan. Eh, en la asociación tiene mano no eh, claro. la magia Adrián vendrá para aquí al teatro seguro y, y además la magia se demanda ahora en durante estos días, eso mm. lo notáis Sí, sí. de hecho el, el show se titula Magia para ser feliz porque ahora mismo lo que hemos detectado es que la gente quiere salir quiere disfrutar, quiere ser feliz dentro de la seguridad, entonces en este caso por ejemplo el lo hemos montado al aire libre en un anfiteatro romano para que la gente pueda venir y disfrutar y ser feliz Como, como están deseando ser todos Pues la magia para ser feliz la tenemos el 10 de julio 20, 20, 24 de julio, de julio 14 y 21 de agosto En todos los casos a las 10 y cuarto En Pueblo Acantilado, Suiz, El Campello Y las entradas se pueden comprar Por atrapalo.com Pues con esa invitación Está todo dicho, gracias magos Gracias a ti Gracias When I shake hands with you Or blow me a kiss And that's lucky too chim, chim, chim, chim, chim. Chim, chim, chim, Now as the ladder Of life has been strung You may think a sweet On the bottom most run Though I spend my time In the ashes and fat In this whole wide world There's no happy little I choose my Bristol With pride, yes I do A broom for the shell And a brush for the flu Though I cover that suit so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 Chimney, chimney, chimjaree And you with a sweep You are in good company Nowhere there are more happy crew Than them that sings Chim, cham, chimjaree Chimney, chimney Chimney, chimjaree Jim Jerry 101.4 Tele-Elx Radio Marca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 Pues después de vivir y de disfrutar la magia, vamos también a disfrutar de la magia que siempre nos acerca a la música. Y temas como este, pues también son mágicos, el rey del rock and roll. by the rock and roll oh, feel that rhythm and it's really gonna throw your soul mm, Come along with me to a land of make-believe She said my, my, my, my, my, my, my rock and roll is king She that rock and roll she ever tells me when I call her on the telephone she says if you let jump in me in a gate up on your feet she says oh my my my my my my my my rock roll is king oh let the kids play Play for me, play for me Oh, let that song ring out That's how it's to be Well, it rolls like a train As coming on down the track She rolled over bed Hoping that she'd get Tchaikovsky back Oh, she loves that driving beat She goes dancing on down the street She said, oh, am Roll his key Oh Wabba lamma lamma is king Oh yeah lamma lamma rockin' is king is king She said Wabba lamma lamma rockin' roll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 Son las 12 y 42 minutos de la mañana, nos vamos acercando al final de la glorieta... ...pero ya saben ustedes que en cuestión de minutos leeremos las ofertas de empleo... ...que tenemos en nuestra web tele.es para el día de hoy, para esta jornada de miércoles. Si antes eh, hemos escuchado que el rock and roll es el rey, ahora escucharemos o disfrutaremos... ...de esta siguiente frase, el rey del rock and roll es el Elvis. Jay, present bang us there, they began to swing. Bang us the began to swing. You sure had us knocked out, jam band Little Joe blowing on the side trombone. I'm above the melody bump the whole rhythm section on the purple gang letter all everybody letter all everybody do say what I talk put dirt to the jail all now the police have number 3 but you are good to jam but i ever did see i sure would be delighted with your pomp and knees come on and do the jail line it rock a little be bit letter all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 Visco Descans, todo lo que necesitas para tu casa. Mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés. Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Callosa del Segura Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pod.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 que surgió, se creó en pleno confinamiento en 2020, acaba de lanzar un nuevo sencillo junto al cantante Albert flat No voy, vaya Si mi honrera aunque donrera a la palmera, cuantanamera si mi honrera no sé A les parpelles veig el paradís, no sé si les sirenes ho canten així, no sé si ho canten així. No Escolt els meus dimonis, please don't worry about me, com petacetes peta, ballen tots els meus sentits, tots els meus sentits. No sé com ha passat, no sé com ja arribar No sé quan durarà No vull baixar, no vull baixar ah, ah. Deixa d'esperar-me, que he apagat l'alarma I no vull baixar, no vull baixar Fins sí, con... demà!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 Pues ya hemos llegado a las 12 y 50 minutos de la mañana, es tiempo, si ustedes están interesados en apuntar el teléfono de las ofertas de empleo que tenemos colgadas en nuestra web teleilch.es, eh, tomen eh, boli y papel y tiempo para apuntar esas ofertas de empleo que voy a leer a continuación se necesita aparadoras para interior y exterior hay que llamar al teléfono 665-510190 51 también otra fábrica de calzado en Aspe precisa lijador con experiencia en botier y también un trabajador para dar cola no hay que llamar al móvil sino mandar un whatsapp a este móvil al 682 38 4435. También hace falta un oficial de carpintería de aluminio con vehículo propio. Si están interesados en la oferta, hay que llamar al 670 96 93 40. Tenemos otra oferta en la web. Un taller precisa un cortador de máquina automática. Hay que llamar al 617 90 22 4, 1 y más ofertas hace falta un moldeador de palas 6 siete 70 89 30 continuamos con otra fábrica en esta ocasión de vulcanizado en albatera porque necesita envasadoras el fijo es el 996 6 siete77 95 30 que También se necesita aparadora para interior, pero con experiencia en forrar zapato y bota en máquina alta. Se necesita en este teléfono, en el 617-8604-92. Hace falta persona para la envasa, 965-68-3506. Y otra empresa, otra empresa de calzado eh, ubicada en Torrellano está buscando un preparador para la vía. También una persona para poner topes y una mujer para hacer ruedo con experiencia en poner topes. El teléfono al que hay que llamar por si están interesados en estas ofertas es al 696-73-9955. Y por último, otra fábrica ubicada en esa misma pedanía, en Torrellano, necesita envasadoras. Hay que llamar al 651 96 -47 50 Bien, pues estas son los teléfonos. No se preocupen si no han tenido tiempo de apuntarlos. No se preocupen porque pueden acceder a nuestra página web, a la portada, eh, cliquear sobre servicios. Hay una pestaña, la de empleo, cliquen sobre ella y aparecerán las ofertas de empleo y también las demandas. Así que nosotros solo leemos en nuestro programa en tele en Radio Marca, las ofertas. Pero ustedes también pueden dejar sus demandas de empleo. Lo pueden hacer, tanto las ofertas como las demandas, a nuestro contestador autom automático. Es el 966-061835 todas las ofertas las actualizamos de lunes a viernes en esta web en teleleche.es y a las 12:50 de lunes a viernes eh, las actualizamos aquí en este programa. Bueno, siempre se actualizan en el programa Entre amigos, pero ya saben ustedes que desde el pasado lunes el programa Entre amigos no se realiza porque Rosa Lucas está de vacaciones y la glorieta ese programa de 9 a 11 pues dura de 9 a 1 del mediodía hasta que venga Rosa y pueda realizar su programa Entre amigos que volverá de nuevo a la programación habitual en la última semana del mes de julio. Estas eran las ofertas de empleo, no se vayan porque ahora vamos a dejarles con unos minutos de publicidad e inmediatamente volvemos para hacer recapitulación de lo que les hemos ofrecido anteriormente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 RAC Alarm. Seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. RAC Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia. RAC Alarm. La seguridad desde todos los ángulos. Entra en racalarm.com o llama al 965 68 16 17. Recuerda, 965 68 16 17 ferroquey la llave jardines para vivirlos caseta jardín metálica 249 euros jardín 39 ,95. bomba agua 49 95 eléctrico 59 ,95. cañizo brezo seto artificial y todo en mallas para el sombreado y ocultación mobiliario para terraza jardín y playa piscinas todoganes columpios camas elásticas y juegos infantiles ferroquey llave nuevo acceso por concepción arenal 176 con park para clientes y ferretería la web.com Tele Elche Radio Marca 101.4 La radio de Elche La Glorieta con Rosmaría Alonso Pues ya hemos llegado al final del programa La Glorieta de este miércoles 7 de julio que comenzamos a las 9 con esa tertulia de los periodistas. En esta ocasión hemos tenido a Sacramento Alvear y al político Joan Antonio Oltra para repasar los temas de actualidad que hemos continuado con ese repaso con la portavoz del Grupo Municipal de Compromís, Esther Díez, para llegar a la ronda de noticias. Pero antes también hemos hablado de Medio Ambiente con el presidente de la Asociación de Amigos de los Humedios del sur ...concretamente de la situación eh, del Parque Natural del Hondo... ...y el proyecto LIFE que se ha puesto en marcha... ...para proteger el hábitat de la cerceta pardilla... ...uno de los patos más protegidos de Europa... ...que nidifica aquí en el Hondo... ...y que se encuentra en un estado crítico... ...al borde de la extinción... ...sobre todo según Sergio Arroyo... ...por la actividad cinegética... ...es una de sus principales causas... ...también... Hemos eh, contado con la entrevista de la concejal de Juventud y Cultura, Marga Antón, con motivo de ese plan de juventud que se va a presentar en elche y también de ese concurso de grafiteros cuya primera edición se llevará a cabo este sábado en la pedanía. La olla. Y hemos terminado con magia, con uno de los magos más destacados del mundo porque ha conseguido dos campeonatos nacionales de magia y además ha conseguido ganar una de las ediciones de uno de los concursos más prestigiosos de magia en Estados Unidos. Hablamos de Adrián Carratala que ha venido a los estudios de Telench acompañado por el mago ilicitano. Joan Vidal, para presentar la actuación que tendrá lugar este sábado, el 24 de julio y también en agosto en el Campello. Y hemos terminado ya con la lectura de las ofertas de empleo. Ahora llega el momento de las noticias, de una jornada complicada, informativamente hablando, porque hay varias cumbres, tenemos hemos tenido izado izaba de las banderas azules en las playas ilicitanas, También reunión telemática del alcalde de los alcaldes del sur de la provincia con la ministra Teresa Rivera. A buen seguro que han reivindicado el trasvase Tajo Segura. Veremos si hay cambios, si rectifican en los recortes que se han previsto. También tenemos eh, cumbre con los entes presteros. A esta hora se están reuniendo para saber qué va a pasar con las fiestas del mes de agosto. Sobre todo ahora que la incidencia de contagios por coronavirus se ha disparado, hemos superado ya los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Menos mal que la vacunación va a buen ritmo. Y ha habido otras eh, reuniones también de importancia que se las resumirán ahora mismo nuestros compañeros de los servicios informativos. Está a punto de llegar Ana López con Manu García ...para ofrecerles ese espacio informativo... ...nosotros nos vamos con la música... ...y lo hacemos eh, con el cantante Mickey Núñez... ...con Celebrate... ...volvemos mañana jueves... ...hasta entonces... ...hoy ya sé que debo regalarme... ...todo aquello que no hice por gustarme... ...hoy mi rumbo es mi corazón...